Radio Urantia presenta Mensajeros de Urantia. Un programa de opiniones y reflexiones personales compartidas entre lectores del libro de Urantia. En esta ocasión les presentamos la segunda parte de la trilogía La rebelión de Lucifer. Radio Urantia, la luz de la revelación. Muy bien, ya estamos al aire en el programa de mensajeros de Urantia, una nueva emisión más, estamos muy contentos y muy emocionados porque el día de hoy vamos a hablar de Sobre el segundo capítulo de la rebelión de Lucifer Amigos, la semana pasada hablamos un par de horas del inicio de la rebelión Quienes la perpetraron, como suponemos que se originó Y el día de hoy vamos a seguir hablando acerca de este interesante tema Al cual le vamos a dedicar todavía un programa más, el de hoy y otro más Entonces bueno, comenzamos con presentarnos a los que estamos aquí en la sala de Zoom de Radio Orantia Primero a las mujeres obviamente, primero a las damas nos acompaña Maiream desde Perú, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Estamos esperando para poder darle les porque es todo una historia sumamente interesantísima la de hoy, la del príncipe planetario de Urandia. Desde Arizona nos acompaña Flor, ¿cómo estás Flor? Hola, hola, ¿qué tal cómo están? Mis amigos que nos están escuchando, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge y Irma, Christian. a Dylan y a Morgan, pues aquí con este tema apasionante que además nos va a iluminar mucho de lo que no hemos sabido hasta ahora. Gracias. Muy bien, y desde el sur de México nos acompaña Irma. ¿Cómo está, señora Irma? Hola, buenas tardes a todos. Pues aquí bien. Estaba ansiosa por participar en, esta, en este programa del Príncipe Planetario de la Rebelión de Lucifer. Es algo muy interesante. Aquí estamos. Muy bien, exactamente, amigos. Este es un tema de temas, por eso le estamos dedicando tres programas. Este es el segundo. Y continuamos, caballeros. ¿Cómo estás, Cristian? Desde Puerto Rico, ¿verdad? Sí. Muy bien, gracias este por el comentario del programa. Este vamos a tratar de un tema muy interesante sobre Lucifer y su rebelión. casi por expulsanohaton. Excelente y desde la cabina de Radio Urania desde Costa Rica, nuestro gran amigo Floyd, ¿cómo estás Floyd? Bien, gracias a Dios y ustedes hermanos cómo han venido, todo bien. Excelente, bueno, nos acompaña desde en esta ocasión desde Puerto Vallarta, Jalisco, México, su su amigo Jorge Árcega de Planeta Urania, muy emocionado, Floyd, ¿por qué? Porque el día de hoy vamos a hablar en esta segunda parte de la trilogía de la Rebelión de la Lisofer, ¿cómo es que impactó anuestro planeta ese evento cósmico, esa guerra en los cielos como se le puede, se le suele decir. Y obviamente vamos a dedicar esta primera hora del programa de Mensajeros Durante a hablar sobre la teoría. ¿Qué nos dice el libro de Durante respecto a cómo afectó a la rebelión aquí en nuestro mundo? ¿Quién toma la palabra? Adelante, amigo. Bueno, ah, um, yo quisiera hacer antes que nada una breve introducción, más que nada porque lo que vamos a ver hoy es mucho de la historia que desconocemos. O sea, muchos nos preguntamos el porqué hoy las guerras, el porqué hoy todo el drama que estamos sufriendo, etcétera. Y desconocemos todo el origen de nuestro planeta, desconocemos quiénes fueron los primeros administradores, o sea, sabemos o tenemos la idea de que o que el hombre se, se, la, la teoría de evolución dice que que dice Dios del mono o que Adán y Eva fueron los primeros. Pero no le hemos puesto una línea de tiempo a todo y ahora, hoy en día te, gracias al grupo durante podemos saber que antes de Adán y Eva hubo otra administración que vino a tratar de empezar a educar a esos eh hombres primitivos eh desde de esa temprana edad en nuestro planeta en las cosas más básicas que eran principios de agricultura, eh principios de trueque, de comercio, principios de algún tipo de educación, también religioso, espiritual. Claro, hay que tener en cuenta, la revelación siempre es de acuerdo al momento cultural que vive el hombre, porque no se le puede enseñar más de lo que está capacitado para entender. Y este y además eh bueno, este este grupo administrativo, llamémosle así, fueron los que trajeron la primera por primera vez la información de todo lo que sucede a nivel universal. Claro, de acuerdo con lo que podíamos entender, y es justamente aquí donde entra este tema fascinante en el que vamos a tratar hoy, quiénes eran, cómo eran, qué hacían y eh, para qué eh, levemente vamos a pasar sobre qué vinieron a enseñarlos porque en verdad, bueno, ese es eso se presta para otro capítulo posterior, pero le no vamos a tocar nada más a efectos de saber en qué afectó la rebelión y cómo trascendió lo que fue la rebelión hasta nuestros días de hoy. Sí, entonces eh adelante eh alguien quiera agregar algo a esto que como de decir. No, que, lo que sí creo que deberíamos este de, dar mm -hmm. claramente que el advenimiento de un hijo la nonda de porque esta era la la orden importante a un mundo ordinario significa que la voluntad, la capacidad de optar por el camino de la supervivencia eterna se ha desarrollado en la mente del hombre primitivo. O sea, este príncipe planetario llegó más o menos cuánto? Flor que llegó en la sí, hace exactamente medio millón de años después de la de la aparición de la vida humana aquí al al planeta. Mhm. Uh -huh. Sí. Y el príncipe que nos tocó era Calegastria, que arribó durante, como tú dices, hace 500.000 años, lo cual coincidió con la aparición de las 6 razas de colores, es decir, de las razas sanguí. Ah, así es, exactamente, los razas sanguí que salir no más por mutación de una sola familia, pero ya hablaremos de eso en otro en otro segmento. Hay que, hay que recordar Caligastia, que es el que se conoce hoy como el diablo. Hay que recordar, además, haciendo alusión al al tema anterior, todas las palabras que nosotros conocemos como Lucifer, Satanás, diablo, Belzebú, Calig. Cuando Caligastia no lo conocíamos. Todos son personajes diferentes. Hoy es el príncipe planetario del que vamos a hablar. que no conocíamos y es al que normalmente se le dice el día. Se llamaba Caligase y era un planeta sec eh secundario, como dijo Maida Maserrato. Mhm. Uh -huh. Y ese príncipe planetario que estaba ahí que más o menos cuántas personas estuvo o cuántos seres humanos estuvieron en la Tierra en ese momento. Oh, eso es muy interesante. ¿Sabes qué? Yo lo no había imaginado que más o menos había 500 millones de seres humanos en la Tierra a la llegada del Tincity. O sea, son bastantes, ¿no? ¿No creen? Pues más de 500 millones. Y por por sí. todo el planeta en en las zonas de bueno, en Europa, en Europa, en y... África, bueno, dispersos, ¿no? Eran nómadas en su tiempo. Eso Así. eso contrasta bastante con lo que precisamente nos enseñan las las religiones judeocristianas de que la revelación se dio o el inicio de la de la revelación en nuestro mundo. se dio justo cuando estaba siendo creada, cuando recién apenas llegaba la vida inteligente aquí. Este, y no, ya había bastante bastante gente viviendo en ese planeta, ¿no? Eh, eh se nos acaba de unir a la conversación de mensajeros Duranti a Kami desde Colombia. ¿Cómo estás Kami? Muy bien, Jorgito, estoy bien, sino que eh hacía rato que que había entrado, pues no había comenzado la sesión, entonces esperé un ratico más y ahí sí ya Entré, pero soy, soy bien. Estoy bien, gracias a Dios. Muy bien, muy bien. Bienvenida a este es el espacio. Recuerden, somos estudiantes del libro durante. En los comentarios de Ivox y si de repente uno que otro en Facebook nos comentan que ¿por qué hablamos? ¿Por qué aseveramos tener la verdad para nada, amigos? Mensajeros durante es un programa de estudiantes de libro durante. Nunca dejamos de aprender, pero sí tenemos una opinión y es la que estamos dando aquí. Entonces, bueno, eso quiere decir que este mundo ya estaba muy poblado cuando llegó este príncipe planetario a administrar y esa fue la primera revelación epocal, ¿verdad? Sí. De hecho, fue hace 1 millón de años que que data más o menos la historia durante a nivel vida, ¿no? En realidad, vida humana, digo, ya como seres humanos. mendoza de fontay un poquito antes pero sí que imaginas casi 500.000 años que es bastante si nos ponemos a pensar, o sea, nuestro mundo tiene muchísimo más tiempo del que imaginamos eh ya con vida circulando en el planeta y organizándose. A mí me hace a mí se me hace muy interesante entender también que este ser eh, Caligastra que si bien es cierto del príncipe planetario él se localizó específicamente en Mesopotamia, aproximadamente el en estaría en el centro, la sede central estaba ahí, si más no recuerdo estaba ahí. Pero esta eso significaba que Galenastrea como número 9344 de la orden secundaria decían que indudablemente tenía gran experiencia en la administración general de los asuntos del universo y posteriormente en la administración específica del sistema local de Satania, ¿no? Pero antes del reinado de Lucifer, ¿qué pasó? O sea, en su Lucifer, imaginémonos que ya estaba en su reinado, Caligaste era el príncipe planetario. Bueno, esteñía bastante tiempo antes de venir aquí, o sea, él estaba en el sistema, ¿no? Y antes de del de reinado de Lucifer, de hecho en Satania a Caligaste se le habían dado este otros tuvo joris a, a desempeñar en el consejo de asesores de su vida, por ejemplo, y luego Lucifer ascendió a Caligastia a un puesto dentro de su séquito personal y los no desempeñó muy bien, los, los desempeñó eh, satisfactoriamente durante en, en cinco misiones sucesivas, o sea, y de total honor y confianza, o sea, él era era bueno, era era capaz. Sí. Dicen los reveladores que también él solicitaba ese puesto, ¿no? En reiteradas oportunidades quería que se le nombrara para un, para el cargo de príncipe planetario, pero lamentablemente y por algo sería, que cada vez que lo pedía definitivamente no había manera de de que lo nombraran, específicamente porque él decía que el planeta era decimal y le interesaba. Pues, Eso sí. me llama la atención, a mí me encantaría pedir más opiniones al respecto porque ¿Por qué se os ocurre que Caligastia quería venir a un planeta decimal? Cristian Jorge, eh ¿Cómo? ¿A tú qué sería eso? Yo creo que uno de lo, eh eh Cristian tiene una muy buena teoría al respecto, él es muy lúcido con respecto a a esas posibles intenciones. ¿Qué opinas, Cristian? Platícanos, ¿por qué por qué le interesábamos tanto a Caligastia? Pero bueno, pienso que Caligastia estaba buscando un tipo de planeta peculiar, que eran los planetas experimental. Porque ese tipo de planeta pues tenían tenían, es decir, este Holden, Holden este diferente a todos los que se llaman planetas normal. No sé, él, él él hizo petición para que le para que le dieran un planeta decimal, o sea, experimental. Y yo pienso que pudo ser por eso mismo por, por esa peculiaridad que tienen ese tipo de planeta. que se lo negaban porque tal vez están buscando un planeta especialmente para él, listo para él. Que pueda y muy probablemente como... muy probablemente le gustaban los retos, ¿no? Eh eh siempre recuerden que los Lanonandek tienen esa esa gran característica de que bueno, fueron seres creados para la administración y y bueno, todos estos personajes de los cuales estamos hablando eran gente de eran seres de retos. eran seres brillantes, eran seres eh eh que eh, que bueno, sobresalían sobre sus hermanos. Y de ahí es es lo lo triste y lo increíble de que bueno, siendo seres tan brillantes, tan echados para adelante, pues terminaran cometiendo tantas barbaridades, ¿no? Pero eso vamos a hablar un ratito más en el en el programa. Eh Sami, ¿tú qué opinas al respecto? Eh yo opino que que sí, que para Caligaste era un reto este este este planeta y pues él quería un un planeta para él, para gobernarlo él, él solo y tener pues eh dominio, por decirlo así, dominio de de ese planeta y que no interveniera no ninguno otra ninguna otra eh ningún otro ser, sino solamente él Pero eso ya eso ya fue a posteriori, ¿no? Eso fue cuando ya tenía tiempo trabajando aquí. Este, a los muchos años fue cuando estalló la la rebelión. Vamos a a continuar entonces con lo que es la parte de la teoría, pero sí, muy probablemente por eso también se lo negaban, ¿eh? Algo veían los los Melquisedec, que creo que son los grandes evaluadores de este tipo de conductas. Algo veían en en en Caligula que que bueno, estuvieron pausando su asignación y su deseo hasta que bueno, a lo mejor pasó las pruebas mínimas y le dieron esa responsabilidad y bueno, al final todo se fue al traste, ¿verdad? Pero si sí son los Melquisedeclos que precisamente estudian ese tipo de posibilidades, ¿no? Son los grandes. Los reales salvadores. Bueno. Ah, pues sí. Este, creo que podía ser que no consideraban que tuviera todavía la experiencia necesaria. porque igual eh pasó con con los jefes, ¿verdad? Pero este no creo que haya especulaciones con los del CDEC. Ellos venían las cosas y tal vez era eso. Tienen le hace falta un poco de experiencia o tal vez tienen que llenar un currículum como esto ya fue a otras misiones, ya que completó estas misiones que el mismo Lucifer le dio como parte de su éxito, entonces ya fue considerado para ser el el príncipe planetario. Pero la trascendencia que hubo realmente fue tremenda. Este yo recuerdo que uno de los merquisedegene nevadón fue que afirmó una cosa tremenda sobre él. ¿Te acuerdas Flor? Sí, sí, y es que eh Ana dice lo ocurrido, ¿verdad? Y eh hay que pensar que este este señor, esta personalidad tenía admirables antecedentes de lealtad y dedicación al bienestar de, de todo el universo de su origen, ¿no? Y a ningún príncipe de los planetas eh, ninguno se había embarcado jamás en una carrera de autoridad mundial con influencias preparatorias antikas como las tenía Kaligastia. Y entonces, como dice Maidan, eh Era era increíble y y hay un Melquisedec que dice que que nunca comprendió en aquel entonces que Caligaste estaba enamorándose insidiousamente de sí mismo. En ese momento no entendió, dice, palabras del Melquisedec, dice, en ese momento no entendía a fondo las sutilezas del orgullo y de la personalidad. Y además, otros seres, por ejemplo, la, la Nonendex, que dicen que oh. eh, que dentro de a nadie se le ocurrió que dentro de tan poco tiempo El eh, Caligase traicionaría su comienda sagrada de custodia de custodia planetaria, ¿no? O sea, en realidad y hay una cosa que queda clara, pero entonces si era la administración planetaria total, o sea, era inmensa a tal tamaño de misión que tenía que hacer, él llegó a ir solo o cómo fue? Porque solo solo no podía ir. varón, claro, no no los mandan solos. Imagínate, el solito en la tarjeta tiene que venir eh, acompañado y bueno, en este caso vino acompañado por un cuerpo de asistentes y auxiliares administrativos con diferentes órdenes de personalidades, encabezó este grupo la Díaztia, que fue que fue su asistente, ¿no? Su asociado de la sociedad príncipe. La Díaztia era también único secundario la Nonandec, el número 319407 de esa orden. y tenía rango de asistente. En un momento de ser asignado a ese a ese cargo, también venía con él eh, una gran cantidad de ángeles y eh, otros seres eh celestiales. Y bueno, porque imagínate promover los intereses y llevar a cabo el bienestar de las razas sumaras, pues es una tarea que no podía hacer una sola persona, sobre todo en un mundo que está prácticamente tan competitiva. ¿No? Claro, oh, y además muchas personalidades más. ¿Alguien se acuerda de las otras personalidades más que son muy interesantes además? ¿Se acuerdan de de los 100? Sí. ¿Seis sí. seguidores ¿Sí? de Caligastia que eran Sí, cierto, sí. Sí, sí. Escucha. ¿Cómo, ¿Cómo eran platicanos de ellos, Cristian? Sí, sí, lo Los que vinieron, los que acompañaron al príncipe fueron los 100 de Caligastia. Que los sumerios conocieron como el linaje del príncipe. Mm -hmm. Ellos eran diferentes seres humanos que murieron en su propio planeta Geoya y, pues, y resucitaron en otro planeta y, y los descubrieron entre muchos para que para que acompañaran al príncipe para educar a las razas de aquella época. De capacidades. Y una parte de ellos fue la que se rebeló a causa de de la rebelión de Caliga. Mm -hmm. Pero a mí me llamó mucho la atención que cuando por qué sí, una cifra tan redonda, pero luego eh, los reveladores nos indicaban que se hizo una selección entre más de 785.000 ciudadanos ascendentes de Jerusalén que se ofrecieron para embarcarse en la en toda esta aventura importante. Pero los reveladores indicaban que cada uno de los 100 elegidos provenía de un planeta diferente, y ninguno de ellos era Durantia. Así fue. Sí. Sí, hay que hay que tener en cuenta ese detalle es interesante. Ellos habían vivido ya sus vidas mortales en sus respectivos planetas, eh murieron y ya era yo estaba en Geruce, o sea, ya eh aún no se habían fusionado con su ajustador del pensamiento, pero ya estaban en la calidad de eh seres ascendentes y bueno, cuando los escogieron eh sus sus ajustadores se quedaron allá Esperando por ellos a que regresaran después de su tarea aquí y se trajeron estos voluntarios gerusenitas por el nombre de la capital de, del sistema que es Gerusen y se los trajeron acá por transporte seráfico y estuvieron así serafinados hasta que les dieron una forma eh, de personalidad humana, ¿no? De naturaleza dual que significa, ah, o sea, sí, dime. No, no, no, eso de naturaleza dual me pareció interesante. Sí, porque sí, es sí, uno cosas. uno de las de las grandes de los grandes misterios y de las grandes dudas que saltan, ¿no? A la hora de de, de comenzar el libro y llegar a estas partes, imaginarse a qué se refieren con eso, ¿no? Eran una especie de clones, una especie de Ajá. híbridos, mitad humano, mitad este o super, eh súper superhumanos o qué eran, humanos exactamente, ¿no? Es lo que eh bueno, Imagínense, eh, creo que no nos hace el libro durante un retrato robot de estos seres, ¿no? no. Simplemente se mencionan sus capacidades y ya. Sí, pero Dios, eh, que, que más o menos tú que entiendes, dice. Se sí, explica que ese tipo de ese el cequito de Caliastea fue construido en base a la genética de los Andonitas. O sea, se puede decir que eran parecidos a los Andonitas, pero sí. lo único es pues, un poco modificado. imagino que mucho más alto. Pero sí, ellos eran este parecidos a los andonitas por la genética que le implantaron. Y los 100 andonitas que proveyeron el de cual tomaron el ADN, ellos también se convirtieron en parte del ser. Pudieron comer del árbol de la vida y vivir indefinidamente. O sea que eh hubo una una selección aquí en en la Tierra de los mejores especímenes que habían en ese entonces, este Exacto. se tomó su ADN, se formó un cuerpo, una especie de clon de estos seres. y en ese cuerpo te implantó el espíritu de los 100 de caligastias. Eh y obviamente el donante, el donador, pues también adquirió capacidades espirituales este eh, eh o cuando menos este de, de alimentación espiritual, pues para que también durara el tiempo que el séquito, ¿no? En caso de que la rebelión no hubiera estallado, esos 100 seguirían aquí trabajando. Se supone que sí, ¿no? Sí. Pero más que más que espiritual ese ese plasma que mi quien fue fue en realidad eh plasma vital, o sea, no sé si habrá sido sangre o de la médula, pero fue un tema netamente biológico. Sí, el o sea, decir el el plasma vital se le conoce como plasma germinal en la época de la revelación. El plasma germinal o plasma de vida era el sinónimo de ADN. Claro. Ah, okay. Ese, el sí, aún, aún no existía, aún no, no se había descubierto el ADN, ¿verdad, Cristian? Cuando cuando <risa> llegaron los documentos de Urantia. Ese se postaron ese término utilizaron ¿no? para. Y ahorita lo podemos Exacto. decir ADN, así simplemente, pues todo el mundo lo conocemos. Okay, Exacto. entonces realmente estos seres de los Ximecalligastias pues eran superhumanos, ¿ah? No. Eh eh porque se les ha confundido mucho con los gigantes de la mitología, con los cíclopes. No, no, no, eran eran muy parecidos a los seres humanos de aquel entonces. muy probablemente pues un poco más altos, físicamente un poquito más dotados, pero bueno, eran los podríamos ver eh eh como como humanos simplemente muy muy desarrollados, pero nada más, o sea, no había tampoco algo místico con ellos, algo extraordinario, un halo especial, superpoderes, no, no, simplemente eran eh unos humanos, unos superhumanos, unos humanos este muy avanzados. Sí, pero tú eh, te, tú eh, te acuerdas Jorge que justamente en la sesión pasada nos hiciste una un ejemplo que eran como que eran súper y ahí venían todas las leyendas que se hablaron al respecto y eso precisamente Exactamente. Uh -huh. Exacto. Eso dio origen a las numerosas leyendas porque ya que a las leyendas, uh -huh. eh, exacto. Todas eran y además si imagínate tú veías a un ser Que no medía un metro cincuenta y cinco, un metro sesenta, sino que medía dos metros o un metro y tanto fortalecido Y con cuerpo y todo eso, tenías que pensar también en una referencia, ¿no? Así es, era un gigante, era un titán, era un semidios, era un, un, este, un dios del Olimpo Exactamente, o sea, de ahí derivan ese montón de leyendas Y bueno, vean cómo el libro Durante aterriza muy bien en sus conceptos este nos indica que sí, que sí unos seres que llegaron aquí acompañando al príncipe planetario. Y bueno, lamentablemente la rebelión de Lucifer de este pues eh, catapultó todo ese montón de mitos, muy probablemente muchos de esos seres una vez que ya estaban metidos en la rebelión, pues se dedicaron a fomentar esa idea de ellos, ¿verdad? Y y hasta nuestros tiempos llegan pues esas historias de los cíclopes, de los gigantes, de los titanes. de aquellos que que este quisieron luchar contra los dioses, etcétera. Todo tiene una parte de verdad, ¿no? Y la verdad es que esta parte del libro de Urantea es muy interesante por eso, porque pervisa muchos de esos mitos. Oye, yo quiero agregar un detallito eh para nuestros amigos que nos estén escuchando y que no hayan llegado a esta parte del libro de Urantea. Eh, eh Cristian mencionó la palabra Andonitas. Se me hace interesante hacer la aclaración porque Andonita, la palabra Viene de la descendencia de Andón, Andoni Fonta, fueron los primeros seres humanos en realidad, o sea, no fueron Adán y Eva, Adán y Eva llegaron aquí hace 34.000 años, pero los que toda esta esas personalidades que de las cuales estamos hablando, que vivien aquí en el planeta, los Andonitas se derivan de una pareja, los verdaderos padres de la raza humana. Uh -huh. Quería esa aclaración. A a mí me llama la atención sobre todo por qué las por qué cómo es que llegaron a ubicarlos en en una sede central en la región del Golfo Pérsico. ¿Qué había, o sea, tenían condiciones especiales en la zona, qué cosa era en aquel momento correspondía a la Mesopotamia? ¿Se acuerdan? Sí, yo creo que en el centro del cruce de, o sea, donde más habitantes había, ¿no? En ese en ese tiempo. Hay que recordar que en ese tiempo América estaba despoblada, bueno, había agricultores, pero no la la gran concentración de de seres humanos estaba en esa zona y ahí fue justamente donde crearon la ciudad de Alamadia, eh que es era en el Golfo Persico y este en la zona de Mesopotamia lo que posteriormente se Mesopotamia Ahora parece ser que era necesario disponer de un clima favorable para todo el medio ambiente que resultara concebido por para inducir a todos los primitivos durante a, a que pudieran realizar ciertos adelantos de la cultura y la civilización, porque imagínese cómo puede ser posible que te vayas pues al Ártico, ¿no? O sea, es una entre el, el frío y todo, estarían los pobres de los primos por muy súper que estuvieran, estarían pues congelados con una cosa horrible, pero parece ser que ahí sí, la... las En aquel entonces estaba la ya las glaciaciones, ¿no? La las eras glaciales, ¿no? Pues probablemente esa zona pues estaba libre del del problema de la glaciación, eso sí o no, Cristian. Más o menos estamos hablando de medio millón de años sí estaban las, cuando menos las primeras glaciaciones intensas, ¿no? Este aunque era una época de de tantos cambios que es es curioso que en ese mismo lugar fresco ocurrió un, un tsunami yo creo que fue. Que fue lo que lo que fundió la ciudad. Creo que no como pilló no persona no le había sentido que construir eh la ciudad en un lugar tan peligroso como tan un, un lugar vulnerable. Y sí, estratégicamente era muy probablemente esa zona que que escogieron, este pues era la más estable de de muchos otros lugares del mundo. Por ejemplo, si hubiera sido acá en América, eh pues se hubieran perdido de la otra mitad del mundo debido a que bueno, para llegar a acá América la la mayoría de las de la población tenían que cruzar por el norte, ¿no? Con un con fríos tremendos, o sea, ¿quién iba a querer venir a aprender de la de la escuela de de de Kaligastia, ¿no? Porque la intención era que ellos hicieran una escuela, era un cónclave, un lugar donde la gran mayoría de la población o los líderes de la gran mayoría de la población mundial fueran a aprender. Era un mega proyecto, la verdad, o sea, Qué lástima que que que se perdió todo eso, pero me imagino que en en planetas donde no ha habido rebelión, ese ese primer lugar, esa esa primera revelación que en todo lado se da cuando cuando llega el príncipe planetario es es el cimiento este principal de lo que es el progreso de un planeta, ¿no? Entonces, sí. eh, lamentablemente nosotros no lo tuvimos, pero imagínense la belleza que debe ser esos lugares, pues. El templo este Se menciona cómo es que llega el templo, o sea, lo trasladan en una nave o qué pasa. Ah. Uh, ¿Cómo bueno, bueno, se construye no. con materiales de aquí o cómo es? Se construye con materiales, creo que era ladrillo. El, el, el, dice que las construcciones eran simples, pero que parecían este parecían este desde la perspectiva humana de aquella época primitiva les parecían algo avanzado, pero que eran en este materiales sin de que era la la. Son es los primeros recuerdos. Oye, ah, pero pero esa ese sí, todo ese No, todo no, no, no toda toda esa sede central que se hizo este cuando estábamos comenzando de me decía este, digamos que toda esta este gran conglomerado de sede de príncipe planetario se llamaba a uh, Dalamatia. Dalamatia se llamaba. Sí. Sí. ¿Y por que qué? Pero ahora a Caligastia, ¿no? Su su su su, su pacta consorte de que podía para gobernar, a eso se refiere. Así es, el complemento de Caligastia. Eh, eh O sea que que Caligastia, al igual que muchas de las personalidades espirituales tiene su complemento, su parte, no bueno, su compañero, su compañera se podría decir, ¿no? Ambos ambos cayeron en rebelión al mismo tiempo, ¿verdad? Bien. Yo creo que una de las cosas más interesantes de ellos que que decían hacer, hablaban siempre, por lo menos los reveladores nos cuentan que la tarea importante de ellos era destransformar al hombre de cazador a pastor, con la esperanza de que en el tiempo evolucionara de agricultor pacífico a hogareño. O sea, estaban en todo momento, en todo momento nos hablan de que chau guerras o pleitos o cosas así, porque no se llegaba de ninguna manera a eso, ¿no? Claro, porque es la base de la familia, una vez que ya no andan nómada, sino que tienen un lugar establecido y la agricultura de hecho es el gran promotor del de la familia, ¿no? Y la sociedad, de hecho. Mhm. Uh -huh. Y bueno, pues sí, eh, dice que todos los, los edificios eran un solo piso con excepto de con excepción del, del templo del padre y lo que decía Cristian, ¿no? Que eran de ladrillo, material sencillo de construcción, pero que eran muy hermosas, dice. Mhm. Uh -huh. Mm. Y además o para tener una una especie de imagen de referencia este en la mente de aquellos que leemos el libro Urantia por primeras veces o o bueno, sea si alguien nada más si a alguien no se le había ocurrido, ¿cómo podríamos imaginar qué era ese templo, ese lugar? ¿Como un castillo medieval, algo así? No, yo según lo que podemos ver rescatar era la ciudad se traza en 10 en 10 subdivisiones, o sea, eran circuco, era concéntrico. Y en la parte central estaba el templo, que lógicamente ese tenía una altura de... que era el más grande, de tres pisos, si más no recuerdo. Y luego todas las subsedes que eran específicamente para los coordinadores de los séquitos, estaban en segundo piso. Y luego en primer piso que podían darse, si más no recuerdo que era así. Y luego todas esas subdivisiones estaban, o sea, lo que estaba era totalmente organizado. En ese sentido sí, por eso hicieron... eh 10, 12 comisiones, Flor, te acuerdas eran comisiones sí. de trabajo. Sí, sí, sí, ya, ajá. Y cada y fíjate que cada comisión vivía en un lugar de de de la sede central y luego de eso ellos comenzaban a trabajar, o sea, tenían, pero siempre lo interesante de todo es que ellos trabajaban específicamente con la gente del sector, o sea, no había posibilidad de que se vayan a otro sitio, trajeran cosas, no, no era con la gente del sector tenía una gran prioridad. Y, y, y la forma de educar a los demás era eh lo que hacía el personal por propio, o sea, reunía a los elementos superiores de las tribus circundantes y los traía a Dalmatia, los los adiestraba y después de haberlos adiestrado eh inspirado para que bajo el tipo de concepto de modo de pensamiento de la matia los enviara de regreso a sus propias tribus en calidad de maestros y dirigentes, ¿no? Y así era como en eh, se inició la la eh la forma de educación hacia las tribus de, allá de afuera. Ahora, yo recuerdo que en los reveladores nos hablaban de 50.000, ¿te acuerdas? ¿Cómo hicean su reproducción? ¿Cómo lograron hacerlo? O sea que casi no tenían idea del tipo de criatura, porque hablan de que tempestivamente se genera una criatura material que podía en dudar que ayudaba a la reproducción. En primero se supone que no servía de reproducir, o sea, se le sabía exhortado a no procrear, salvo en ciertas circunstancias, ¿no? Eso era lo primero, segundo puedo. Así. Pero luego creo que uno de ellos, o sea, una de las parejas, si más no recuerdo qué era parte de la comisión del séquito principal, ellos aparece un ser un ser material. Sí, los sí, los primeros seres eh intermedios, aunque yo recuerdo que que de momento no no procrean, pero después suelen sus sucesores suelen procrear. Y en algún momento este antes de la aparición de de Adán y Eva, ellos ya tienen creo que esa forma de de llevar a las razas, ¿entienden? Eh desafortunadamente esto nunca se pudo saber porque antes de que llegara el ese ese paso, eh bueno, llegó la revelión y ya no se pudo saber más al respecto. No se supo en qué acabó ese proyecto, ¿no? Sí, eso es interesante. Una de las una de las cosas más que dejaron inconcluso, así que bueno, simplemente quedado eh, quedó corrupto ese ese trámite, ese proceso por la rebelión de los persas. Eso quiere decir que bueno, una vez que llega el príncipe planetario de eh, del eh el tiempo que transcurrió entre su llegada y el estallido de la rebelión no fue de inmediato, pasaron 300.000 300.000 años. años, o sea, eh eh no será posible que de repente esa prohibición que tenía, no esa sugerencia que tenían de de no reproducirse de esa manera, no habrán sido los primeros indicios de empezar a hacer las cosas a la forma de de de caligastia o simplemente habrá sido accidental y y bueno, ocurrió y ya. Este, no habrán sido esos primeros indicios de de esta gente empezar a tratar de hacer las cosas a su manera, porque al final esa fue la justificación que dentro de la retorcida mente de todos estos seres vieron, ¿no? Que ellos querían tener otro proceso y que querían hacer las cosas más rápido a su manera. Este podría ser, ¿no? Me atrevo a pensar eso, pues. Hasta donde yo sé, primero no se deben de procrear porque primero tienen que eh purgar a las razas, eh, tratar de limpiar eh todo, ya sabes, como como lo hace el vivero durante sobre todas esas cepas que son eh, inadecuadas para que puedan. Eh entonces tienen que empezar a a elevar la a que es selecciona los mejores especímenes sin no permitir que se reproduzcan los que no van a trascender eh, biológicamente hablando con buenos genes y entonces ya se puede este lograr una mezcla con los sucesores del del séquito. Porque o sea si que o sea, comprana, ¿eh? no no no, esta eso me hace pensar que definitivamente se trastornó el el régimen entero en cuanto a la procreación. y empezaron claro. a salir. Me digo, ¿y por qué hablaban de de triples, que son de naturaleza triple? Ah, bueno, sí, al, al unirlos porque bueno, eran seres para empezar eran corpóreos y relativamente humanos porque les habían dado un, un cuerpo, el mismo plasma de todas las asas humanas, con el plasma con plasma vital andrógico, como habíamos dicho, ¿no? De andón Eh, además de eso, los cien eran materiales, pero eran sobrehumanos porque se reconstituyeron aquí en Urantia a manera de hombres individuales, pero de hecho pertenecían a un hombre supremo extraordinario. Mhm. Uh -huh. Y ¿alguien se acuerda de la otra? Los eran eran inmortales, ¿se acuerdan del detalle, un detalle lindo? El antídoto, ¿no? Se alimentaban de eso, eran incapaces de morir. Bueno, los cien de Kalegastia eran totalmente inmortales. Claro, sí, porque va contando a un lado a las otras dos características, por su forma material circulaban antídotos de las corrientes vitales del sistema, ¿no? Y de no haber perdido el contacto con, con los circuitos a causa de la rebelión, habían seguido viviendo por tiempo indefinido, obviamente alimentando eso también de largo de la vida, que era real, fue real. Sí, lo que lo que comentábamos, ¿no? De que de no haber esta yo la rebelión, esos tipos estuvieran todavía aquí. De <risa> una forma de llamarlo, este, <risa> o sea, a esta gente no se le podía matar. Un balazo, un flechazo, un hacha en la cabeza, no había forma de matarlos. Oye, buena pregunta, es que nunca se me había ocurrido. ¿Verdad? O sea, eh eh la inmortalidad implica eso o no enfermarse nada más? o a lo mejor de repente clavarles una espada en la cabeza. Eso también lo reconstruía. Son los grandes sí. misterios pues que nos quedan, pero definitivamente esta gente era especial. De ahí lo increíble sí. nuevamente, ¿no? Está viendo libro, que tiene todo. Ver, di di Crisian, adelante. Sí, el libro explica que lo que hacía este ese ese circuito de corrientes de del sistema era que que podían como el del otro que podían vivir indefinidamente, o sea, que no podían envejecer. Esto es por ahora eso es lo único que explica el libro en torno a lo que era la inmortalidad de, él. o sea, que no su mecanismo bio mecanismo celular no envejecía. Vivir, vivía y vivía También. que es bastante también, ¿no? I, que es bastante. Imag ¿A no, imagínate, a quien le no gustaría vivir para siempre, ¿no? Imagínate unas gotitas todas las mañanas para tomar nosotros o para nosotros. No, te... <risa> yo ¿no? recuerdo que eran mis amigos los, como de eh? vegetarianos. O sea, eso eso creo que también tiene que ver mucho con la alimentación, como dice Cristian, ellos eran eminentemente vegetarianos, se comían mucha fruta, nueces, cosas así, pero carne, carne no eran carnívoros, ¿ah? ¿eh? Ajá. o por bueno en Argentina en Argentina lo hubieran pasado mal, ¿no? Muy mal, se si hubiera sido para si se hubieran venido para América, definitivamente creo que que no pasó, no no, no llegábamos a ser superiores. <risa> bueno. Y una una gran duda que existe, eh ¿cómo fue entonces que las razas rojas, las razas de América, nuestros antepasados eh pudieron estudiar en esa escuela? O sea, eh la migración de ellos hacia América fue posterior a a que sí. pudieron estudiar en las escuelas de la Dalmati entonces. Sí. Este te libre sí. explica que la Casa Roja llegó a América hace 85 85000 años, o sea, ya, ya habían hace sí, mucho después que ya, ya habían tenido ah. contacto con las escuelas de Dalamata. Sí. Está ah, muy bien. Por eso es que muy probablemente aquí en América es que se conservó mucho de ese conocimiento, ¿no? O sea, los incas, los aztecas, los mayas eh tienen una una filosofía que bueno, afortunadamente ha llegado hasta nuestros tiempos gracias a su a su escritura y a todas las leyendas orales eh precisamente que hablan mucho de de esos dioses que bajaron del cielo y que los educaron, los enseñaron y que se fueron y que algún día regresarían, ¿no? Este tenemos aquí por ejemplo en México la gran leyenda de de Quetzalcóatl, este que bueno, eh es una descripción de cómo pudieron haber sido esos seres eh, de que Quetzalcóatl se habla que era un ser rubio, alto, blanco, cuando bueno, aquí él es el rojo, este, ustedes saben cómo somos, ¿no? Entonces, este eso es otra parte que explica el porqué de esas leyendas tan tan este eh amalgamadas con nuestra cultura ancestral mesoamericana, ¿no? Ellos eh el, la la la raza roja estudió en Dalamatia, vio a esos seres en algún momento dado. Y ya después cuando se da se da la rebelión, ellos buscando nuevas tierras llegaron aquí y se trajeron consigo todo ese acervo de la primera revelación. Entonces algo? es algo muy interesante, ¿no? ¿No hay de ser algo? Sí, adelante, Cristian. Sí, la raza roja llegó, pero fue a América, o sea, la raza roja otra llegó a América del Norte. En América del Sur sí. llegaron los anditas. Sí, así es. Sí. Y los anditas, los anditas Claro, los anditas eran una mezcla que habían de los andonitas, de los anditas y además lo que le llaman después que por supuesto sovamos a tratar un tema que es la raza violeta. Porque eso ya eso ya es otro, otro otra cosa, y es, y ya estamos hablando de la Crimson Sydney, todas las razas, o sea, ella la raza violeta y ya estamos acá y creo que por eso América del Sur sobre todo y América del Norte, no hay que negarlo, este, América Central también tuvieron toda esa cultura maravillosa, ¿no? Pero hay algo que a mí me llama la atención. O sea, yo yo me acuerdo haber leído un porflogo, mislo, que que el nivel de la cultura de un mundo se mide por el legado social de sus seres nativos y el grado de expansión cultural depende exclusivamente de la capacidad de sus habitantes para comprender ideas nuevas y avanzadas. Que eso es la prueba del resultado del avance de todas las civilizaciones. Sí, era era parte de la teoría de los 100, ¿no? O sea, sacar la tradición y empezar a a cambiar, o sea, cambiar todo y llegaron para empezar a proclamar un nuevo credo de, de iniciativa individual, se o sea, en los grupos sociales de aquellos días, ¿no? Tratar de alejarlos de la de la tradición, sí. Ah, yo qué digo, de hecho, la tradición está bien porque produce cierta estabilidad y cooperación. Eso está bien, pero por otro lado, eh vinculando al pasado eh con el presente, en realidad esclaviza, ¿no? Y y reprime mucho la iniciativa de los poderes creativos de la personalidad. Mhm. Eh, uh -huh. pero por qué crees que si tomamos, si tomamos a las razas rojas sus conocimientos, todo eso que bueno, eh tanto admiramos a nuestros antepasados, mm. Eso quiere decir que, bueno, al menos hasta antes del estallido de la rebelión, eh Caligasta y sus séquido eh habían hecho un relativamente un buen trabajo, ¿no? No, oh, sí, sí, sí. Uf. Eh, ah, o sea, se podría decir que bueno, ahí la llevaban, como decimos acá en México, ahí la llevaban, iban bien, eh sí, de repente eh, con algunas cosas un tanto, cuanto diferentes. Entonces, nuevamente y bueno, eh eh puso el mismo argumento del programa anterior. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pudo? ¿Qué pudo haber pasado pues en ese momento? ¿Qué nos dice el libro? O sea, ¿por qué se iban tan bien? ¿Por qué si existían las condiciones? ¿Por qué si el plan se iba desarrollando? Y una muestra de eso, insisto, es la raza roca, o sea, que qué bueno que la historia nos da un nos dio una muestra de cómo era el ser humano en aquel entonces y lo aisló en el continente americano para entender muy bien pues Cuál era el potencial de ese plan que ya se tenía corriendo, ¿no? ¿no? Avanzando. Y eso que la raza roja llegó aquí cuando este eh ya había estallado pues la rebelión. ¿Verdad? Y aun así todo el valor que, que tuvieron esas esas culturas, ¿no? Basta basta con ver la forma en la que trataban eh eh, eh a la naturaleza, por ejemplo, a los animales, a su, a sus propias familias, las construcciones que llegaron a hacer. Entonces, si iba también ese plan, ¿qué pudo haber sido lo que ocasionó ese cataclismo de la rebelión de Lucifer en nuestro mundo? Esa gran tragedia. ¿Y quién quería hablar? Eh, este yo pienso que pudo ser en principalmente el ego. Taligastía lo que quería era tener gobernar el mundo pero con el poder absoluto. Que era ser un soberano del un soberano planetario, que es el rango mayor que se le podía dar. El libro explica que él podía recibir eso después de cierto nivel en la evolución del planeta, pero que él lo quería al momento y eso fue lo que causó el caos. Y más con las ideas de Lucifer, pues eso desató toda esa rebelión. O sea que, que le cayó como anillo al dedo la idea de, de la rebelión, la caliastia, ¿no? O sea, él ya traía a lo mejor esas ideas, él ya tenía esas ambiciones, ya vimos que él buscaba un reto mayor... y cuando las cosas empiezan a salir bien, cuando te das cuenta de que bueno, ahí la llevas, le caen esas ideas que vienen precisamente desde desde la la la capital del sistema, ¿no? Y es ahí donde donde el tipo se engolosina, donde el tipo también nuevamente lo lo decimos se deschaveta, pierde la razón y bueno, empieza a hacer sus sus sus este maneras alternativas de gobernar. Eh todo esto de la rebelión de la superficie podría decir que disfruto también aparte del ego de la desesperación, ¿no? ¿Qué qué ser tan desesperados estos, ¿no? Pero desesperados ¿por qué? Por la ambición, porque por el ¿No ego, no? de por, querer por... que las cosas bien. de querer que las cosas ocurrieran antes de lo que realmente iban a pasar, o sea, muy probablemente de no haber estallado la rebelión, ahorita Calixto ya fuera soberano, ¿no? Totalmente soberano. Iban bien las cosas. Pero mira, hay una contradicción porque ellos cuando comienzan a convocar a toda la gente de los nativos que estaban ahí, Ellos no deseaban imponer hábitos y costumbres a ninguna tribu, ni siquiera lo de una raza superior. Siempre gestionaban con paciencia para elevar y hacer avanzar las costumbres, lo que lo que sí te pone a pensar era tenía que demostrarse que su trabajo era bueno. Entonces, a no poder cambios, al poder hacer, tenía ellos sabía que el proceso tenía que ser lento. O sea, de alguna manera Sí, Tiene toda la razón, ¿saben por qué? Porque ellos sabiendo ya venido a Egipto, ellos sabían que no convenía emprender la transformación repentina. Su plan consistió de hecho en atraer a los mejores intelectos y poco a poco prepararlos y enviarlos de, de vuelta a su, a su pueblo, ¿no? O sea, comprendían que la lenta evolución de la especie humana la, la, lo lo comprendían bien y sabían que que había que hacerlo eh despacio, despacio. Y se estuvieron por lo tanto de todo intento de radical de modificar la vida, ese es el problema de de, de la religión de tan gas y de hecho de la vida. El querer hacerlo rápido, ¿no? Por, por eso ¿verdad? dicen que el motivo de la progresión mediante la evolución y no la revolución mediante la revelación. Exacto. Muy bien, entonces eh eh podemos ya entonces dar parte a lo que es Cómo empieza la rebelión de Lucifer en Urantia, amigos. Recuerden, estamos en el segundo capítulo de la trilogía La rebelión de Lucifer en este programa Mensajeros de Urantia a través de Radio Urantia. Ahorita estamos transmitiendo en vivo, si escuchas este programa en diferido, recuerda también puedes opinar y puedes comentar en las cajas de comentarios. ¿Cómo inicia la rebelión de Lucifer en nuestro mundo? ¿Cuándo inicia la tragedia, la catombe? Bueno, no más sé que el poder queda eh alcaligasta de sobreman era individualista, ajá. Detectaron también que tenía la tendencia temprana a impacientarse y a resentir elementos eh, de la supervisión. Uh -huh. Muchas veces les habían advertido con paciencia y con amor de esas tendencias de ellos críticas eh a, a, al desarrollo útil, ¿no? El, el el engreimiento, ¿no? Y bueno, no quisieron entender ese tipo de, de llamadas de atención y según Camila Mosifer, sus intencionados asesores este actuaban de cualamente, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede entonces? A ver, me dan platitas. Y... No, sí. Un, ellos en realidad, como todo queda los reveladores nos comentan que nadie podía imaginarse esas tendencias egoístas. Ellos en realidad cuando tanto la caligasto como Lucifer, si bien tenían muy buenos asesores, obraban de acuerdo con los mismos motivos reprensibles que les estaban a dominar su propio pensar distorsionado y sus planes descarrheados, porque así de fácil era clarísimo, eran distorsionado lo que pensaba y sus planes eran totalmente descarrheados. Ellos ya tenían la soberbia de que juzgaban a sus asesores a través de sus propios ojos egoístas. Entonces Si nos ponemos a pensar, si bien es cierto que a partir de la llegada del príncipe Caligasta la civilización planetaria progresó de manera bastante normal durante casi 300.000 años, este lo que nadie puede comprender era la transición simultánea de Caligastria con el desacierto catastrófico de la rebelión de Lucifer, ¿no? Y creo que fueron dos cosas importantes en nuestra en nuestro planeta. lo que sucedió con Calegaz en la rebelión de Lucifer y lo que el fracaso de Adán lleva en cumplir con su misión planetaria, creo que otra hubiera sido la historia de este planeta. Radicalmente opuesta y la verdad nuestro nuestro progreso, nuestra vida material actual sería otra, sería otra definitivamente. Es por eso que siempre es bueno seguir las reglas. Este si tú vas a iniciar una una empresa, si vas a, vas a iniciar una tarea, trabaja en equipo. O sea, incluye a todos. Este, cero egos. Todo lo que nos dicen todas las religiones y todas las filosofías actuales eh precisamente se resumen en esto. Este es el mejor ejemplo de por qué fracasan los proyectos. ¿Verdad? ¿Sí? Eh, Caligasta y Lucifer son los mejores representantes del de lo que es. ¿Quieres echar a perder un proyecto? Haz lo que hicieron estos cuatro. Pero pero aquí, por ejemplo, es cuando ya cuando ya empieza la rebelión, ahí viene la historia que nos estaba planteando Floro este Jorge. Ahí empieza cuando así es porádica llevaba calendaraste a 300.000 años a cargo durante cuando Satanás, el asistente de Lucifer hizo una de sus visitas periódicas de inspección. ¿Recuerdas que era interesante ver cómo ellos así es sus ocasionales visitas y ahí creo que pase que al llegar al Satanás al planeta este tiene un encuentro, porque se habla de un, un encuentro que tuvo con Caligastia, ¿no? Y en el transcurso sí, de esa sí, sí. Y bueno, Satanás ahí le, le le le informó sobre la famosa declaración de libertad de ustedes amigos que nos están escuchando, recuerdan lo vimos la vez pasada, eh la declaración de libertad del Lucifer que que Lucifer proponía y bueno, Es afortunadamente el príncipe acordó traicionar al planeta cuando se nos era la, la rebelión, ¿no? Y y pareciera que fue fue rápido, ¿no? O sea, qué rápido lo convencieron a Caligastia, ¿no? Sí, probablemente por eso por eso, bueno, obviamente hemos hablado de que Satanás, bueno, era era un promotor excelente, la verdad, ¿eh? O sea, por eso ese dicho que tenemos aquí en Latinoamérica, ¿na? ¿no? no me tientes Satanás. O sea, muy probablemente el tipo era pana avisado que vio vio esas pequeñas debilidades que tenía Caligula, vio que también Caligula de repente pues era renegón, eh no le gustaba la supervisión y haber dicho voy por ti, hijo, o sea, tú caes porque caí. Y la verdad pareciera que lo hizo caer prácticamente de inmediato. O sea, qué rápido lo convencieron, ¿eh? Eso pareciera. O sea, que habrá pasado un año, dos años y ya. Ya, restaurante pues, ya tenía una rebelión encima. Afortunadamente no todos se unieron a esa rebelión, ¿verdad? Ah, no no todos vinieron, pero sí, pero fíjate que hay una cosa que nos llamaba la atención el otro día, porque decíamos Satanás, tu relación a Satanás, diablo, demonio, sabe Dios, como una especie de dragón y medio feo y todo lo demás, pero no, fíjate, dice que ellos relatan que no se parecía de ninguna manera a las a las caricaturas de un súper malvado nefario. O sea, No sé, yo me acuerdo como yo, yo si alguien lee Marvel te das cuenta que era hay un Conde Nefaria y el pata era eso, sumamente no feo, mira carismático todo, pero era nefasto totalmente, ¿no? Y sigue siéndolo, dicen, y además aclaran que Satanás no era ningún malvado de por lo menos físicamente, porque más bien era brillante, era una criatura de luz como en todo momento se le conoció, ¿no? Sí, sí, estamos hablando de una camarilla de la Nonendex que sí, la verdad era muy sí. muy muy sí. este talentosos, eh, eran seres que todo el mundo los reconocía. O sea, vean lo que lo que hablaban de Caligasta precisamente, que bueno era un ser un tipazo, al menos en, antes de hacer la o que la rebelión. Entonces, nuevamente es la parte increíble. Yo pienso que por eso ellos utilizaron muy bien el factor sorpresa. En las guerras el factor sorpresa es fundamental. al inicio en el desarrollo de una batalla, ¿no? Que tu enemigo no sepa qué vas a hacer, cómo eres, qué planeas. Y la verdad es que le salió al inicio de la rebelad, le salió todo a ellos. Todo le salió. Por eso es que me imagino que dentro cuando ya empieza la rebelión, ellos se daban cuenta, "Oye, nos está saliendo todo bien. Nadie nos está deteniendo, eh a nivel a nivel sistema tenemos el control, a nivel constelación nadie nos dice nada, Micael no nos llama la atención." Vamos bien, vamos adelante. Entonces, eso también fomentó a que la rebelión fuera tan dañina, ¿no? Y aquí en nuestro planeta pues eh, prácticamente este cuántos de los 100 cayeron, cuánto de los administradores que de aquí cayeron. ¿Es ese dato lo tiene el libro? Eh, pues fue la mayoría, tengo entendido, pero hubo una minoría que podemos llamarle la la voz de resistance que la resistencia. Bueno, sí, cre creo que de los 100 40 se salvaron, 40 se fueron a la oposición total. Si ma, mi floracia es verdad, una cifra 49, 40 creo que fueron. Sí, o sea, la, la mayoría se unió a la rebelión, pero hubo seres dentro de esos 100 que que se dieron cuenta que no, que no iban así las cosas. Este, cada uno de ellos tenía su asignación. Eh, muy probablemente por eso las tareas que ellos desarrollaban pudieron salvarse un poco de de caer en desgracia, ¿no? O sea, ven que por ejemplo había había uno de los cien caligastas que se encargaba de las artes, había otro de la agricultura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, esas esos sí esos que se formaron las resistans contra contra Caligasta, pues fueron lo poco que se rescató a lo largo de la historia para nuestro nuestra posterior este desarrollo, ¿no? Pero imagínense, o sea, de 100 más de la mitad irse a la rebelión, seguida tu jefe este aun sabiendo que estaba haciendo las cosas mal pues bueno la verdad es que pues los head hunters de estos de estos seres pues tampoco eran tan buenos eh o sea la verdad pues pareciera que fue demasiado fácil hacerlos caer eso a mí se me hace increíble realmente habrá sido así o o o es una mala interpretación creer que que rápidamente llegó Satanás y a los 4 o 5 días ya Uriah ya estaba rebelde o fue un proceso más lento no que... yo creo entender, tocar más a ver cómo se cómo se están nombrando las cosas porque para empezar de que ve que en en la gestión administrativa ya de un universo local, por ejemplo, ningún cargo alto se considera más sagrado que el que se deposita en el principio sanitario y esto por qué es? Porque en teoría que él asume la responsabilidad del bienestar en la de las naciones los mortales, no en un mundo, o sea, es un mundo recién habitado y ese encargo es es sagrado. De todas las formas de maldad, de acuerdo con Moscano desde allá arriba, dice, ninguna destruye más la condición de la personalidad que la traición a un encargo de la salud de los amigos de confianza, y eso fue lo que hizo justamente Canivastia al cometer ese pecado deplorable, deformó su personalidad, o sea, al cambiar nunca más se pudo recuperar, venice dice, dice la formación de personalidad que sufrió al faltar a ese cargo sagrado que le habían dado. Imagínate, pensar en un mundo recién habitado con humanitos que apenas están empezando a caminar, a gatear, y osalia, imagínate qué es tan fuerte, ¿no? Es sí, que equivale equivale a los tiempos modernos, a los padres biológicos, por ejemplo, que bueno, abandonan a sus hijos así como así. A eso a ese equivaldría, o sea, se podría decir entonces que Kaligastia es el peor villano de la historia de nuestro planeta. Es, podríamos eh, considerarlo así. Creo o sea, que qué Hitler, que Hussein, Mickey, Mickey Osama Bin Laden, o sea, este, este es el principal villano de la historia de nuestro mundo. Y qué raro que nadie nos hubiera hablado de su nombre, ¿no? Y es escondidito en la historia, ¿no? Pero porque tenemos que entender algo, mira, si así como tú dices el villano de los villanos es porque desde un punto de vista filosófico del universo, el pecado en la actitud y no personalidad que deliberadamente resiste la realidad cósmica, o sea, ya más que eso ya no puedes estar engañado, metido, o sea, ya no hay nada, completamente. Pero ahora yo quisiera eh preguntar, ¿no? Yo siempre he tenido alguna discusión entre lo que es error, maldad, pecado, inequidad. Si sí son diferentes. A ver. Podríamos andar un poquito más en eso nada más, me gustaría ahorita hasta el momento Pues, ¿qué opinan los demás amigos? Floyd, Cami. ¿Qué oh, opinan sí, hasta sí. de lo que hemos hablado hasta ahorita? A ver, amigos, Christian, ¿qué, ¿qué opinas de lo que hemos hablado hasta ahorita? Este, Cami. Sobre el pecado y la inequidad. ¿Sí, sí de, de de qué casualidad que Caligastia siendo el ser Eh, el villano más grande que ha existido en la historia de este planeta, pues antes del libro Urantia nadie lo mencionara. Conocemos a todos los demás. Pero qué casualidad que este cuate escondidito, sin que nadie supiera nada, siendo la figura que siendo el, el la clase de traidor que fue, la clase de de villano de de de de multimixida se podría decir porque A raíz de sus actos, mucha gente ha muerto injustamente y, y ha retrasado su nivel espiritual. Es casualidad sí. que nadie sabía su nombre, ¿no? Sí, este los sumerios o o, o mejor dicho los los sumerios perpetuaron la leyenda de Caligastia con el nombre de Anu. Que Anu significa príncipe. Y sucede pues que ellos eran simpatizantes de, él. por lo tanto, lo que se perpetúa de él es más bien lo la perspectiva sí, buena. Muchas sí. gracias a los noditas. Sí, sí, antes antes de resultar ser un traidor, este mucha de su información quedó en esos pueblos, ¿no? Pero pero qué casualidad que no su nombre exacto, porque de seguro todas las razas de aquel entonces que fueron a a Dalamatia, todavía en el nombre exacto de estos seres, ¿no? Caligaste, Daligaste. Vamos que bien se escondieron, ¿no? Qué bien se escondieron en la historia. Sí, este lo que pasa es que los nombres como Caligastia o Daligastia no son nombres realmente históricos, sino que son nombres que son dados en base a al estado actual de esa personalidad. Caligastia, por ejemplo, significa aquel que ha llegado a ser una no persona. Y entonces, en Ah, muy palabra, bien, esa la es la forma, forma, se podría decir que esa es la forma, la forma moderna de llamarlos. O sea, en sí, su momento pues... ellos este cuando recién llegaron y pusieron el templo, bueno, construyeron el templo y y estaban ahí en Dalamata todo bien durante 300.000 años, pues llegaba, por ejemplo, una persona de Asia y le decían, "Ah, mira, él es Chinchunkuan." Y ya, por ejemplo, llegaba una persona de África, este es Tubuntu. O sea, tenía varios nombres el esta personalidad caligase de la forma moderna de llamar. Exacto. Son nombres este no son nombres reales como tal de otros nombres de un mes tal en particular. No no son los nombres originales. Ya que dice que los bueno. nombres originales no tienen ningún sentido para nosotros. Pues sí, muy probablemente hasta no hay forma de pronunciarlos, ¿no? Porque son están en otro lenguaje, en el lenguaje de Kherucen, ¿no? Como Satanía, que Satanía significa adversidad. O sea, lo que está representando Satanía es es a bien el estado el sistema como tal, el sistema planetario. Muy bien, muchísimas gracias, Cristian. Siempre tú eres un gran esclarecedor de todos estos conceptos. Kami, ¿qué qué opinas de lo que hemos hablado hasta el momento? ¿Cómo vamos? Bueno, yo opino que que sí, que lo que tú dices puede ser como eh estaban escondidos los nombres de ellos porque en ningún en ninguna religión se habla, se les confunde más bien se les confunde eh digamos se confunde el se que es lo mismo, se confunde Satanás, que es lo mismo y así. Entonces, ya que nosotros tenemos la quinta revelación, entonces ya nosotros podemos darnos cuenta que son personalidades eh digamos diferentes que no dice que en un en un primer momento hicieron su trabajo, pero como Lucifer llegó con unas ideas egocéntricas de querer ser el eh, poner a todos ellos como como como en contra de lo del de lo establecido por las entidades espirituales que no estuvieron de acuerdo con la con la rebelión, entonces entonces eh pues nos dejaron mal y nos dejaron incomunicados con con esos seres que podrían podrían habernos ayudado en en en nuestra evolución, así era sido un poco lenta y no tan rápida como ellos querían. En un momento dado. Exactamente, ¿no? Y está bien probado que siempre las medidas diferentes a las cuales este a las medidas establecidas y sobre todo la desesperación de ir en contra de los órdenes de la naturaleza siempre siempre este desencadenan este que un proyecto se vaya al traste. Eso es eso lo hemos visto una y otra y otra vez en la historia. Muy probablemente ese fue el primer gran error de estas gentes que se unieron a la rebelión y de ahí nuevamente lo increíble, o sea, si ya habían existido otras dos rebeliones antes en Nevadón por a lo mejor por otras causas Esta gente una sí se atrevió en embarcarse en esa en esa terrible aventura. Que ellos sabían que iba a desencadenar, iba a terminar mal. Ellos lo sabían. Pero bueno, vaya, vaya clase de ego que tenían estos seres también, ¿no? O sea, siendo tú brillante, tú puedes anticiparte un poquito a los resultados de tus actos. Entonces, el hecho de irte a una rebelión, evidentemente ibas a fracasar, ¿no? Es eh, eh eso es eso es algo increíble, ¿no? O sea, para qué embarcarte en algo que tú sabes que va a terminar mal. Pero cuando tú no tienes conocimiento de lo que significa el error, la maldad, el pecado, la inequidad, eso lo cometes, pues. Ahí viene mi pregunta que yo estaba diciendo, o sea, ¿qué diferencia hay entre error, maldad, pecado e inequidad? Porque a mí me suena medio medio como lo mismo. Pero, pero si sí son diferentes, fíjate porque por ejemplo, el error es un es como un concepto erróneo, ¿no? una deformación de la realidad. La maldad es una realización parcial de las realidades del universo, o digamos una falta de adaptación a ellas. Ahora, el pecado es una resistencia intencional, eso es muy importante, intencional a la realidad divina. O sea, es el optar conscientemente, oponerse al progreso espiritual. Y hay otra peor, que es la iniquidad, y esa ya consiste en desafiar, y fíjate que tengo aquí, abierto. y persistentemente, o sea, repetidamente la realidad es reconocida, o sea, ya sabes que está mal pero lo sigues haciendo. Y, y supone tal grado de desintegración de la personalidad que raya de plano en la en la pura cósmica, ¿no? Que o se ha dicho de otras formas, por ejemplo, el error sugiere digamos una falta de agudeza intelectual, no te diste cuenta, te equivocaste, optaste por el camino equivocado. La amarrada y ya hay intención, es una deficiencia de sabiduría. Pues el pecado pues ya Porres este escrito ¿no? a la acción como ideal especial de rodial y ni que armar, tú qué crees que puede ser la iniciativa? No, yo creo que ya de todo lo de después de la inequidad significa la pérdida totalmente del dominio de la personalidad. Ahí viene la respuesta que estaba planteando Jorge. Este sí. estos individuos primarios, o sea, que los líderes, los príncipe planetarios y sus seguidos y todo lo demás hicieron inequidad, iniquidad, iniquidad, porque lo que es lo que estaban haciendo, pierden el dominio, pero ¿por qué? Y aquí quiero quiero precisar, la iniquidad se suscita cuando tú eres consciente totalmente que estás haciendo daño, mal, o estás haciendo el pecado y lo reiteras y lo reiteras y dices, "Ay, no importa." Bueno, la primera se te hace medio con sentimientos de culpa, la segunda menos sentimientos de culpa, la tercera te la tiras a la espalda y sigues haciendo el mal por tu propio interés. entonces ya pierdes claro. ahí el, todo el dominio de la realidad. Sí, y sí, se escucha cuando por... se el... opta, ¿sí? Adelante, Flora, adelante, adelante. Yo digo que ya cuando se opta tantas veces por el pecado y se lo repite ya tan a menudo, de, de plano, digo, se convierte en árbitro, ¿no? Sí, sí, trayéndolo a términos este, ya más coloquiales, si, a, si alguno de ustedes que nos escucha, este, ya sean vivos o han diferido, si les gustan las series tipo CSI, Eh, eh eh eh esas series de Criminal Minds, etcétera, es muy equivalente a la degradación que sufre un asesino serial, por ejemplo. El asesino serial a veces comienza con un error, ¿no? mató a alguien o a algo, un animal o algo por error. Luego le gusta, le agarra el gustillo y luego empieza a hacerlo intencionalmente hasta que ya después no puede parar, no puede parar, porque es un hábito tan arraigado que aunque él sabe que está haciendo daño sigue matando todos los días o cada vez que puede. Al final él desea que hasta lo atrapen y reta a la policía. Eso ya es el grado de iniquidad, burlarse de las autoridades. Entonces, ¿qué qué aplican los países más civilizados? Obviamente aquí en Latinoamérica tú puedes ser un asesino serial y no te pasa nada, ¿no? Pero ¿qué aplican los los países más avanzados que que que son los que más sufren de este tipo de de criminales? Le aplican la pena de muerte. Porque saben que es, esa gente no se puede rehabilitar. Porque saben que cuando ya hay iniquidad o bueno, menos lo intuyen esas autoridades, ya no hay vuelta atrás. Y y Caligastia, Daligastia, todos los rebeldes la parte del séquito que se unió a la rebelión han llegado a esos grados, llegaron a esos a esos términos de iniquidad, de aun sabiendo que estaba mal, de aun sabiendo que ocasionaban sufrimiento a la población de este planeta. siguieron este en su cometido aun sabiendo que iban a fracasar. Eso eso amigos es de una maldad tan inmensa. ¿Pero por qué de no, una maldad tan inmensa? No solo eso, porque mira, la en la parte del relato te dicen de que so, para que como todo eso que estaba hablando Satanás, o sea, Lucifer lo manda a Satanás, Satanás se va a donde Caligasta, cae en Caligasta y Caligastia dice los reveladores nos cuentan Eso estuvo una prolongada conferencia con sus osados de Aligaste, o sea, ya era una una cofradía ya. Entonces, después de todo eso, convocan a los diez, a los 10 consejo de Durantia a una sesión extraordinaria para declararse. En esa asamblea se inaugura la asamblea declarando que el príncipe Caligaste estaba a punto de proclamarse soberano absoluto de Durantia y que exigía que todos los grupos administrativos tenían que abdicar a él. como como parte importante. En la presentación de esa te, te, lo, te lo hago corta, eh se aparece un un ser especial que es Van. Él Bank, eh, ¿Era uno lo de los sima, no? Sí, eso sí, sí. Sí. sí. sí. Y Van el sí. preside era el presidente del Consejo Supremo de Coordinación y él dice algo espectacular. ¿Por te acuerdas? Y eh, bueno, Eh, sí, híjole, me acuerdo de muchas cosas que pasó. Fíjate que eh Sortor para empezar a los presentes a abstenerse de toda participación hasta tanto pudiera presentar un recurso de apelación ante Lucifer, o sea, al, al somos... mismo jefe, al jefe. Y sí, pero en todo, bueno, ya hasta hasta ahí y se granjeó el apoyo de todo el séquito. Hasta ahí vamos bien, ¿okay? O sea, manda una apelación a Lucifer y el séquito lo apoya. Pero entonces imagínense nada más, pónganse en el papel de Banjes, a mí lo que me me llamó tanto la atención de este momento en particular. Como corresponde, se interpuso la apelación en Jerusalén y llegaron sin tardanza las órdenes de Jerusalén que designaban a Caligasta como soberano supremo durante y exigían absoluta e incondicional lealtad a sus mandatos. ¿A qué les suena eso? Como, como decimos acá, como decimos acá en México, ¿no? Lo Lo madrugaron, lo chamaquearon a Mirban. Oh, o sea, ya sí, ya ya sí. el plan ya estaba más arriba de lo que él creía, ¿no? O sea, te imaginas qué sorpresa tan fuerte. Sí, sí, sí, qué golpe, qué shock para él, pues. Ajá. Pero pero no se vio por vencido. Eso es admirable, ¿eh? No, no, no, y luego a, a esta sorprendente comunicación, él van contestó con una una memorable locución por siete horas, ¿no? Y en las cuales entonces ella acusó oficialmente a Daligase, a Caligase y a Lucifer de sacado la soberanía del universo local de Nueva Díaz. Me quedó a los Altísimos Cerencia para su apoyo. Ese fue otro tema. Bueno, pero ya vamos a hablar también después ahí en detalle, con respecto a, esa, a los Altísimos Cerencia, para su apoyo. Y bueno, entre tanto, ¿qué pasó entre tanto? ¿Se acuerdan qué sucedió mientras? ¿Qué se pasó corta, con los Altísimos se... Cerencia? Sí, se cortaron todos los circuitos, o sea, en la efectivamente ahí lo que sucede es que se cortan todos los circuitos del sistema y Uranda quedó completamente aislada. O sea, los uh, los supremos, o sea, los uh, simplemente no aparentemente no tomaron acción. Entonces, todos los grupos de la vida celestial en el planeta de repente y sin aviso se encontraron cosa pues, aislados, ¿no? totalmente incomunicados de asesoría, consejos exteriores y nada. Pero yo recuerdo que hay una cosa que no podemos dejar y aquí se sigue complementando, imagínese con los con las características de esta personalidad, Galiastre cómo lo llamó a Caligastra ya era el colmo ya. Ay, y así, imagínate que lo proclamó formalmente dios de Urganta y supremo sobre todos. Es que no ya era, o sea, qué, ¿Qué me... gente tan qué gente tan ridícula, ¿no? No, pero era el gato, el, el gato décimo. en el des... el gato pues en el sí, delfín cero. Como... Sí, sí, o sea, como como ya todo suena se como... vale, bueno, pues es el dios de Urano. Sí que gente el... tan ridícula. ¿Cómo dices, Cristian? Que suena como el dios del Viejo Testamento. <risa> Exactamente, amigos. Fíjense, fíjense, el libro de Urantia dice muchas cosas. tienen precisamente tener que escribirlas y que ponerlas en. Por eso hay que estar muyvisor, por eso a mí me gusta este tipo de ejercicios que hacemos en Mensajeros Durante y en muchos otros canales que hay en YouTube. De eh vamos discirniendo un poquito porque bueno, el libro Durante este es muy respetuoso con todas las personalidades, aun a unas aquellas aun con aquellas que, que han sido traidoras. Este, yo por ejemplo, en el programa de de los tres intermedios, a mí este la verdad se me hace se me hace que les hace un favor el libro urante a los seres intermedios rebeldes. Cuando dice eran muy traviesos, eran muy traviesillos. No, amigos, o sea, estos tipos poseían gente, violaban a seres humanos de manera espiritual, porque a eso equivale a una posesión. Entonces, el libro urante es, es muy respetuoso hasta con esas, hasta con esas personalidades. Los reveladores son me imagino gente muy educada, pero bueno, como nosotros somos mortales, y nosotros de repente pues sí no o se nos puede ir un poquito la boca, este, por eso los llamo ridículos, o sea, cómo me imagino esto, ah, pues como como a los gobernantes que tenemos actualmente, ¿no? Que el esposo declara presidente a la esposa, que la esposa declara presidente al esposo, Evita Perón a Perón y así, qué gente tan ridícula de ligas y caligas, la verdad, ¿eh? O sea, como gobernantes de pueblo, la verdad, así lo veo. No, pero todo esto, imagínate en la escena O sea, yo sí primero me imagino la escena. Entonces, después de imaginar los pobres Serafines, Querubines y los otros seres celestiales, ¿qué qué qué cosa qué, qué partido tomaban? En las decisiones que estaban carnesados una lucha o desilataban o era un pecado. Entonces, se vieron obligados a qué? Elegir entre el pecado y la justicia, o sea, entre el camino de Lucifer y la voluntad del Padre. Pero eso ya era el colmo, pues. O sea, y ahora, ¿cuánto tiempo duró esta lucha? Creo que 7 años, fue algo así, fue. Y sí, creo que Carmen quería decir algo, eh la vi alzando la mano. Sí, yo sí. quería decir con respecto a lo que dijo Jorge, anda ahorita antes de, de decir cuánto duró la lucha, que eh se parecen como los políticos de ahora, que siempre gana en en nuestros países de Latinoamérica, siempre gana el que más trampase. o el que más sí, el que más trampa hace, o el que compra a la gente por un tamal, por decirlo así, porque valga la redundancia. Ellos actuaron así y lo que decía Jorge también que dicen, "No, es que yo les voy a dar eso", y mentira. Se se roban lo que prometen o lo que dicen, no lo cumplen. Muchas veces no lo cumplen o hacen otra cosa de lo que dijeron que iban a hacer, entonces Es eso, no. es es eso, lo que me acordó ese lo que me acordó lo que dijo Jorge y lo que dijeron todos. Y tenían pues un equipo maravilloso de marketing y eso este Satanás era ideal para eso. O sea, Lucy Lucy estaba bien guardadito ahí arriba haciendo sus cosas y Satanás era el que bajaba, estaba estaba en urgencia, se hablaba con Fulano experiencia, José sí. era el que hacía la transmisión de boca a boca para que pudiera darse todos los los supuestos beneficios de que sea pues caridad de el dios de todo que ya eso es el colmo, ¿no? Pero yo creo que seguimos históricamente basándonos en una reseña de tiempo, lo que pasa es que luego el consejo de los Belquisede comenzó a transmitir a todo el universo el estallido de la rebelión jerusénica, la capital de Satania, pues. Entonces, inmediatamente enviaron los Belquisedes de emergencia a Jerusé y Gabriel se ofreció para actuar de representante del hijo creador, cuya autoridad se había impugnado porque ese era uno de los fundamentos, ¿no? Entonces, ya? los grandes defensores de nuestro mundo ante toda esta locura, se podría decir que bueno, en las altas distancias de Ariel y aquí en la tierra van y su asociado a Madón, ¿verdad? Eh, esos nombres yo, bueno, cuando de repente este quiero hablarles a mis hijos, a los niños chiquitos, este, a mis sobrinos que también, bueno, mi hermano es estudiante de Librurantia de de una historia heroica, una historia este bonita precisamente de de la historia de nuestro mundo les hablo de este par de seres, porque para mí ellos son los grandes superhéroes de la humanidad. Así como no conocíamos el nombre sí. del gran villano de la humanidad, tampoco conocíamos muy bien, porque sí hay algunos indicios de la existencia de este par de seres de los grandes héroes, superhéroes de la humanidad, que Superman, que Aquaman, que Batman, este par de tipos. A este par de tipos la la tierra tiene una deuda con ellos. Sí. Podríamos ah. hablar de ellos, por favor. Yo yo soy ah. muy respetuoso pues de de estos tipos, pero Aquí viene acá viene lo bueno. Mira ya, mira cómo se ha ido desenlazando todo la historia que está en la revelación. Entonces, en Urantia, 40 miembros del séquito corporeo de de 100 que habían incluyendo van, rehusaron sumarse a la resurrección. Entonces, es mucho de los asistentes sumados humanos que estaban modificados y no modificados del séquito que estaban, eran pues valientes, nobles defensores de Micael y el gobierno del universo. Entonces, a pesar de eso, hubo grandes pérdidas de personalidades entre los serafines y querubines, porque casi la mitad de los serafines administradores y los de transición que se habían asignado al planeta se unió a su jefe y a Galigaste apoyando sin duda la causa de Lucifer. ¿no? Dice que 40119 de los seres intermedios primarios hicieron causa común con Carigascia, pero el resto de esos seres llegó fiel, fiel totalmente. Sí. Y bueno, mientras que... la la elocuencia está del lado de las minorías. ¿no? Siempre los elocuentes son minoría, siempre. En la historia, no, siempre es más fácil irse por el camino fácil. Pues yo hago lo que me diga mi jefe. este, ni si mi jefe me dice que vaya y me aviento un precipicio, pues me aviento porque me lo dijo mi jefe. Por eso la lucidez siempre es des patrimonio de las minorías, ¿no? ¿Comentabas algo flo? No sé sí, qué que mientras eso pasaba, eh van eh junto a, lo, a los 14 seres intermedios reales y a otros grupos reales y pues inició la la gran batalla por la salvación del sector planetario, ¿no? Eh durante la época de toda esta lucha Y se cambiaron de lugar, se formó un asentamiento más protegido, claro, sin muralla, pues no era Galamatia, a unos kilómetros de ahí. Y eh, algo bien interesante es que eh, eh, los, los seres intermedios montaban guardia en sus moradas día y noche. Hay que tener en cuenta el árbol de la vida que, que, que alimentaba, ¿no? Y al estallar la rebelión, los querubines y serafines leales, con la ayuda de los seres intermedios, asumieron la custodia del árbol de la vida. Y al estallar la rebelión, los querubines y serafines leales, con la ayuda de los seres intermedios, asumieron la custodia del árbol de la vida. Hay que recordar que que solamente a los seres modificados, a los, los que estaban de acuerdo, les permitieron tomar del fruto de, de las vides de las hojas de esta planta. Y esos fueron 7 años cruciales eh de la rebelión de Calixto y durante estos 7 años Vance dedicó plenamente a la labor de servir a su leal ejército nombre sin ser, ¿se imaginan? Nada más 7 años luchando es Vance es verdaderamente ya vamos a ver ¿Qué fue lo que qué creen ustedes que fue lo que lo que mantuvo a Van porque tener a su jefe y al jefe de su jefe en contra con todos sus ayudantes también en contra. ¿Cómo puede ser una persona cómo, cómo qué puede tener una persona en la mente para tener ese valor, esas agallas para mantenerse firme y además luchar y además seguir con el plan e intentar sacar adelante el plan original de devolución? De ¿Qué puede ser? ¿Qué puede No los, los reveladores dicen que Hay una cosa que es trascendental y que nadie puede negar históricamente que pasó, era el pensar lúcido, el resucir prudente, el juicio lógico, la motivación sincera, la intención altruista, la lealtad inteligente, la memoria experiencial, el carácter disciplinado y la dedicación incondicional de su personalidad para ser la voluntad del Padre en el paraíso. En realidad, este, si esos 7 años fue un examen de conciencia y disciplina de este hombre que era, como dice Jorge, ¿no? El el superhéroe uranteano. Y bueno, sí, el tiene el programa anterior mencionado eh mencionábamos de una de un, en un un mundo que no cayó en rebelión gracias a la acción de una mujer, este, ah, sí, claro. que eran los los panóptianos. Uh -huh. Pero también nosotros tenemos a nuestro superhéroe. O sea, no todo se perdió. No todo, por eso siempre de la escoria, de la basura, de los derrumbes, de las catástrofes siempre hay algo que rescatar. ¿Verdad? Y si hay alguien aquí enmular, si hay alguien aparte de de bueno, de de de Jesús de Nazaret que que fue que vino después de todo esto y de él vamos a hablar la próxima semana en, en el tercer capítulo de esta trilogía de la rebelión de Lucifer, pero bueno, en este momento estamos hablando de ese gran o de ese otro héroe, de ese héroe olvidado. que la verdad le debemos la vida, le debemos la vida porque sin él, sin él haber estado allí con ese temple y yo creo con esa súper fe que él tenía. Porque sin esa fe inquebrantable de Van y de su asociado Maradona, nada de eso hubiera sido posible. O sea, contra Titán estuvo que luchar y al final se puede decir que él ganó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tuvo tal resistencia que logró aguantar hasta que llegaran sus relevos. Que bueno, esos también metieron la pata pues, pero eh cuando menos su misión la llevó a feliz término. Mencionaban ese ratito lo lo del árbol de la vida, o sea, ese es el mítico árbol que dura que en muchas culturas, sobre todo las orientales, se existe la leyenda de que existió. O sea, ese árbol eh, eh qué era, que este de dónde lo trajeron, cómo era? Tengo entendido que es, no es un árbol endémico del del planeta, ¿no? Viene de fuera. Venía de Dentia. Dentia. Y, ¿Y qué sería una especie así como de de manzano, un arbolito este chiquito, un arbusto o qué? Eh no, no no no no se da. No se da la descripción de cómo cómo me lo puedo imaginar una vez que lo leo. No explica, ¿Qué? lo que explica que era un arbusto. Bueno, por si para, chiquito, para arbolito, dar No, no, no tararbolito tampoco, pues sino cómo te iba a quedarle alimento para tanta tantas tantos seres que no estaban en la mejor condición y ya no eran solamente los cien, sino eran los derivados de los cien, ya sí sucesivamente hasta que bueno, se trancó todo, pero dice que tenía pues esas condiciones especiales de esa de energía vital y ahí se mezclaba. Le, le daba de comer a mucha gente, pues el sí. árbol, de la vid. O sea, en realidad era complementario a la alimentación que ellos recibían. que no era solamente el árbol de la vida, sino en no sí, el árbol en el segundo año, por tocada 6 meses a lo mejor, ¿no? No lo, y además el árbol de la vida lo que te hacía era te garantizaba la eterna juventud, el ser inmortal, pero tus alimentos sí tenía que ser basados en lo, en aquella época, bueno, esos alimentos, bueno, flores, las más flores vegetarianas, así que te puede decir cómo se alimentaban antes porque yo yo soy carnívora, así que por ahí no va. Muy bien. Eh, y aquí surge una de las grandes dudas, por ejemplo, en esta parte está allá la rebelión, obviamente este declaran este par de ridículos, se declaran dioses de Urantia, este eh cancelan los circuitos, nos dejan aislados, todo eso, amigos, para aquellos que de repente critican, es que no debieron de haberos aislado, ¿por qué nos quitaron esa oportunidad, amigos? Son estrategias de guerra. Cuando un pueblo está en guerra, lo primero que tienes que hacer es incomunicar. Segundo, ir por sus líderes, por sus suministros. Por eso les quitaron el árbol de la vida. O sea, uno de los pasos primeros en una en un estallido de guerra, en un estallido de rebelión, es quitarles suministros a con su enemigo. En este caso el enemigo era pues eh Caligasta, la Liga está y su montón de gente que se arrastraron a su rebelión. Se llevan el árbol de la vida. Por eso es que Van Hamadón pudo vivir tanto tiempo después. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo fue entonces que Caligasta y todos los demás han seguido viviendo si no tienen acceso al árbol de la vida? No, porque ellos no lo necesitaban. Eh, sí, claro. Caligasta no lo necesitaba. Donde estaban los 100 eh y los y los andonitas modificados. Después eh porque Caligasta llegó como era. Pero, por ejemplo, a Danieva los respersonalizaron aquí. a los cientos representados aquí. Ah, muy bien. Todo lo que o lo que ocupaba modificación uh -huh. o una base de lo que llamamos hace ratito de seres clonados, ellos sí dependían del árbol de la vida y muy probablemente eventualmente murieron, ¿no? Cuando se les dejó el cese de suministro. Sí. Sí. Claro que sí. sí. Pero hay así como había Van, este Jorge, que era un superhéroe, también había alguien que se llamaba Amadón. ¿Recuerdas Flor, quien era el destacado sí, héroe humano sí, de la rebelión? Sí. Y hay un y hay una cosa importante que te vas a agrandar con este. Este Amadón era descendiente de Adlon y Fonda, que fue uno de los 100 que contribuyeron al plan vital y se unió pues a Van en toda esta calidad de asociado y asistente humano. Mhm. Uh -huh. Pero sí. hay una contradicción, o sea, no es una contradicción, hay una asociación de, de, de voluntades, o sea, que te das cuenta que Caligastria era, tenía eh, inteligencia, tenía experiencia sí. en los asuntos del universo, se descarrió, abrazó el pecado y todo eso. ¿Y el pobre Amadón? Sí, con un mínimo de inteligencia, o sea, todo lo contrario a Caligastria, ¿no? ¿Y el oro? Amadón, con un mínimo, sí, sí, Cristian, sí. No, Adrián. Ah, dices... sí. No lo que dije porque que que era irónico. Sí, irónico. Sí. Claro, y llamando con un mínimo de inteligencia y sin experiencia alguna del universo, él permaneció firme, ¿no? Al servicio del universo y leal a su asociado Van. Sí, irónico, tienes toda, esa es la palabra adecuada, triste. Y es una y es una gran lección, ¿no? Es una gran lección de precisamente ver que que desde la humildad, desde lo simple También pueden hacerse grandes cosas. Este, no solamente no solamente desde los privilegios que tienen, pues haber nacido casi medio perfecto, saber tener una educación superior, no, amigos, o sea, también desde la sencillez, desde la simpleza se pueden hacer grandes cosas. Esta gente resistió como héroes, insisto, para mí ellos dos, este par de seres, Van y Madón, son los grandes superhéroes de la humanidad. Y afortunadamente, así como nos el libro volante nos trajo no, a la palestra el nombre de Calias, que es de gran villano, nos trae también el nombre de los dos grandes héroes. Este, hay todavía indicios de la existencia de estas de esas personalidades, ¿no? Creo que hay algunos ríos, algunos lagos eh que llevan el nombre de ellos, ¿no? El lago vamos a ver. Y el castillo de Banca habían encontrado en el lago también. El lago de Banca llamaba. Eso está en tu blog, ¿verdad, Cristian? Sí, ahí yo subí los informes. Ahí están los indicios, sí. ahí están. Adelante, crechas. Curiosamente ese lago, ese lago sel que está, yo creo que Urantu, Urantu, suena como Urantu, Urantia. Se lo relacionan en torno a la el nombre Urantia y avanza. Yo pensé que el nombre Urantia es de esa época, de los urantianos, eran cabeza de podía ser este algunas personas vinculadas a a los a los a los descendientes de Banco. precisamente ahí están los rastros de que estos eventos ocurrieron, de que esta gente existió. Oye, Cristian, y bueno, haciendo la una, una una especie de de de turismo hurantiano, ¿dónde quedan esas localidades? Si a mí de repente me dieran ganas de ir a visitar esos lugares, ¿dónde quedan? Eh, ¿a qué país a cuánta tener que ir? Le digo, ahora que solo chicos JPE está aquí. La bueno. Muy bien. Muy bien, en lo que revisas, seguimos platicando entonces. Todo esto inicia Eh hay gente que se unan a la rebelión, la mayoría, desafortunadamente, hay gente que se resiste. ¿Cuánto de aparte de esos 7 años, ¿en dónde está este Cristian? En Turquía. Ahora, en Turquía, sí, muy Pero el Golfo Pérsico, ¿no? Sí, Cercano. Tú sabes, Jorge, hay una foto de esos en en en Google Maps. búscalo porque está está eh se tomó hace 6 años más o menos una foto eh de del espacio hacia la la la una que está hablando Cristian y se ven los residuos, los rezagos de una civilización que está sumergida. Excelente, vamos a agregar en la descripción del podcast y en un futuro cuando se hagan videos estos audios, este vamos a agregar una ahí precisamente el link. Por si ustedes algún día, amigos, sabemos que los uruanianos nos gusta mucho viajar. Este es una de las características que precisamente nos da esta motivación de buscar una nueva fe eh para aquellos que quieran hacer eh turismo en ese lugar que lleva precisamente el nombre de el gran superhéroe de la humanidad. O sea, hace ratito lo de Superman era muy coloquial, pero sí, amigos, o sea, olvídense de Batman, de Aquaman, de Iron Man, que ahorita están tan de moda, no, amigos. Van a Magon. O sea, si le van a inculcar a su hijo algo de la filosofía de Durant, algo que ellos puedan asimilar fácilmente. Eso es una gran oportunidad, eh. Yo lo he hecho y la verdad es que los niños quedan fascinados. Obviamente hay que hacérselos en su lenguaje, ¿verdad? Pero si si alguna vez se hace un programa en Radio Durantia de Durantia aquí, este es un gran tema. Sí. Háblenos de Van Amadón. ¿Por qué? Porque estos son héroes que en realidad existieron, amigos, y que y la verdad resistieron algo tan increíble. Yo, la verdad, no no hubiera querido estar en sus apartos, ¿eh? ¿Qué más pasó entonces? Bueno, finalmente eh ya eh cuando la última personalidad tomó la decisión final, llegó un altísimo de Ventia con los Mercedes de emergencia para asumir autoridad en Urangel, planeta. En ese momento se borraron registros panorámicos del reinado de Calligaste y Gerusen y se inauguró la era probacionaria de rehabilitación planetaria. Eso responde eso responde, Flora, a lo que estaba hablando Jorge al comienzo, que por qué y lo que estaba afirmando Cristian, que por qué no existen, se borraron todos los registros de toda esta maldad, ¿no? Claro. Es cierto, tienes razón, no, no había regresado de esto, claro. Tal ¿no? algo, algo similar a lo que hacían los egipcios con los faraones, este, sí, los que le hacían mal, ¿no? <risa> o sea, los mataban o lo que fuera y a borrar todo y, y bueno, y se desaparecen de la historia. de separación de la historia. Afortunadamente, mire, nuevamente el libro Dante extrae a la palestra esos nombres, este, pero híjole, la verdad es que pues hubiera sido bueno también eh, dejar algunos registros, ¿no? Eh eh le dieron una cuartada perfecta a esta gente para ocultarse, para que nos confundieran de, con sus nombres, pero afortunadamente ya está, o sea, no a, a lo mejor era necesario, ¿no? A lo mejor eh, era necesario hacerlo sí. Sí, si Gami quiere hablar, a ver Gami. Sí, sí. Que hable Cristian y yo ya, yo ya, yo ya digo lo que quería decir. Que hable Cristian que, que... Ah, no, no, que era para decir lo que él es hablar lejos. Ya, listo. No, que lo que yo quería decir es, sí, de verdad que tanto Van como Amadón fueron los grandes héroes de, de, de nuestro planeta, de Durantia, porque se resistieron y... y lucharon hasta que y qué irónico lo que también decía Cristian qué irónico que ellos no tenían tanto conocimiento ni tanta experiencia en el, en el en el mundo del mundo que que que le hicieron contrapeso a a a Caligastia y otra cosa que iban a decir fue lo lo que borraron que borraron todos los registros de Calegastia y Daligastia. También es eh digamos había una una reina faraona que le borraron todo, que se llamaba Hatshepsut. No me acuerdo, no sí se me acuerdo bien del, del nombre de ella. A ella le borraron todos los castillos, ¿por qué? Porque el hijo eh estaba muy ¿cómo se dice? muy celoso de ella. y cuando ella murió, pues borró todos los registros para que no supieran no supieran de ella. Entonces, eso fue lo que hicieron también esos merquisedec de emergencia borrar todos esos registros para que no quedara ningún indicio sobre estos villanos, por decirlo así. Y y en efecto, a mí eso es una estrategia también de guerra, pues. Eh, en aquel entonces la mejor forma para comunicación era la mejor forma de comunicación eran los registros este pétreos, escritos y y también este la tradición oral. Entonces, cuando menos el 50% de los registros este que existían, que estaban a la mano de todo el mundo, a la vista de todo el mundo desaparecieron. Entonces, con eso fomentas con eso este evitas que se sigan fomentando las ideas eh de los rebeldes, pues. hicieron lo suyo hacia arriba, es decir, aislando el planeta y hacia abajo, hacia lo que es la parte material, que es borrando sus restos. Son son estrategias de guerra, amigo. Eh, amigos, es cierto que es cierto que no hubo una guerra como nos la pintan las las religiones este judeocristianas o incluso las hindúistas donde este de repente había lanzas, ángeles contra ángeles, este espadas, no, no no fue así. Fue una guerra más intelectual, una guerra de fe. con estrategias de ambos de ambos bandos y bueno, en medio de todo eso estaba la humanidad, estaba la gente que ya vivía aquí en, en Urantia. ¿Qué qué habrá pasado a nivel de población sí. este eh, eh, eh, en esos momentos? Sí, mira, a nivel de población, o sea, para empezar, hubo gran confusión en Dalamatia y sus inmediaciones, ¿no? Eh, durante casi 50 años después de la de la rebelión, eh se intentó la reorganización completamente radical del mundo. pero la revolución desfasó la evolución como política de progreso cultural y mejoramiento racial, ¿no? Eh avanzó rápidamente la condición cultural de los residentes en un lado, en realidad falló. Hubo inmediatamente confusión, un indescriptible pandemonio y y podemos decir que los hombres esto que hice, los hombres primitivos eh, eh a mitad de la evolución, o sea, no puedes empezar Cambias es la jugada que nos están aprendiendo. Eh, cambias la jugada de un momento a otro porque entonces no entienden exactamente qué es la evolución y y pasas de convertir la libertad en vivirinar. Uh -huh. Y entonces, bueno, poco después de de la rendición, todo el séquito eh cometió una vigorosa defensa contra las hordas afríticas alrededor de de la Matia había hordas de semisalvajes, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Que todo el esquema de Caligasta para la reconstrucción inmediata de acuerdo con su modo de pensamiento de la sociedad humana eh de acuerdo a sus conceptos de libertad pues en realidad eh no funcionó resultó un veloz y de cierto modo rotundo fracaso la sociedad pronto revirtió a su a su antiguo nivel biológico y a comenzar la lucha mhm este levantamiento es solamente que fue en realidad al mundo eh en un estado de mayor confusión Sí, sí, imagínense lo que equivaldría a que uno, por ejemplo, empiece una carrera este, y a la mitad de la carrera lleguen los maestros y te digan, ¿saben qué? Todo lo que les enseñamos no es cierto. Ya no, ya, ya no lo hagas. <risa> sí, imagínense cómo se quedan los estudiantes, eh, como dicen este, los españoles, flipándole. ¿Qué onda? ¿Qué onda? O sea, no, eso que les dijimos no es cierto. Ahora ya no, cierto. ya. Oye, qué tunas putas, qué locura. Ahora, quiero solamente hacer un pequeño paréntesis para que seguir continuando la historia y que en el tiempo cómo sucedió. Pero hay una cosa que sí coincide lo que estaba diciendo Cristian sobre lo que lo que te comentábamos sobre la foto que estaba sumando, dice que azotó toda la Matia una marejada 162 años después de la rebelión. Se sumergió toda la sede central planetaria pasó las aguas del mar y no volvió a emerger esa tierra hasta borrarse casi todos los desvestigios de la noble cultura de aquella época espléndida, dice, que al sumergirse esa primera capital del mundo no, eh, ¿quiénes estaban? solamente los tipos inferiores de la raza sanguí de Urantia que eran renegados, que ya habían convertido el templo del padre en una capilla consagrada a Noh, que era el dios falso de la luz y el fuego, o sea, como anécdota se fue todo esto mal y, y una marejada se llevó todo. Pero claro, las marejadas descritas por los reveladores debe haber sido para ellos una marejada de una olita, ¿no? Pero para nosotros esa esa olita debe haber sido sabe Dios cosa, no, no, algo. Tu me ergeó toda la cosa. No, no, y eso y eso qué nos a qué nos suena, Cristian? ¿A qué leyenda nos suena? A la del diluvio, sí. sí a la tan buscada atlántida, ¿no? Sí, sí. Se sí. refiere, ¿no? Yo no caí ¿no? sí, a mi parecer, ¿no? Que de ahí viene Atlántida. A mí cuando comenta cuando comentaron eso me pareció que era la la la gran leyenda de, de la ciudad perdida de Atlántida o de Atlantis, porque incluso Disney a, acotando a esto Disney hizo el reino perdido de Atlantis y hizo la segunda parte y no sé qué y los pintaban muy diferentes, se ponel pelo blanco y que todo eso. De, de ahí se desprendió toda esa esa esas como esos mitos que digamos no, el libro no. de Tandia lo que hace es eh hacerlos caer, porque entonces ya uno tiene más conciencia de de qué de de cómo son en en realidad y no como nos lo pinta Disney o como nos lo pinta cualquier otra franquicia cinematográfica. Y la verdad es increíble este Christian eh que bueno, eh esa idea de los de de una ciudad eh construida con círculos concéntricos, eso es relativamente nueva también, ¿no? Porque Eh antes se creía que bueno la la Atlántida era simplemente una especie como de península o algo así que se hundió, ¿no? Acá realmente era un complejo, un complejo este construido eh eh de manera muy estratégica, pues. Y esa idea de que de que era una ciudad concéntrica es es reciente, ¿no? Ahí ahí es otro pino del libro durante. Si sí, la la leyenda del Atlántida parece que viene de lo de lo griego. y y parece que la, es la leyenda de tanto de de la Matia como de el Edén, o sea, así como pasa con Satanás y el diablo que lo, lo presentan como los mismos seres hací sí mismo este la la pues el la Matia y el Edén lo presentan como si fuera la, la la misma Atlántida, aunque son dos obviamente dos ciudades diferentes que también pasaron más o menos por lo mismo Exactamente, ¿qué podemos hablar entonces después de que se se va el traspe todo todo lo que ocurrió en en Dalamatia? Eh viene un segundo round de los rebeldes contra contra plan Estrave, el plan establecido, ¿no? Que fue eh precisamente cuando llegan a Dania, ese fue el segundo round de la de la rebelión de Lucifer aquí Norante. Sí, la falta Danica. ¿Qué podemos hablar de de eso, amigos, eh, respecto al libro Durante? ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo ocurrió? porque tampoco este cuaso mucho tiempo, ¿no? Pues es para un programa especial porque esa historia guaba, wow, dice hermosa. No, pues lo, la, la dejamos para la próxima misión, ¿les gusta? Porque oh, ya, sí. ya estamos sí. casi terminando. Esta de vez en cuando no se no, pierdan el tercer capítulo de La rebelión de Lucifer. Pero... Vean todo el material es inmenso, ¿no? Vamos a terminar rápidamente, nada más me gustaría saber para terminar con esto este Banqueta Sokombam. Eh, ¿has y se acuerda Ma Maidan? ¿Te acuerdas esta cosa que se quedó en Urantia hasta la época de Adán, en donde quedó en calidad de titular de todas las personalidades superhumanas que funcionaban en el planeta? tanto él como Amadón se sustentaron con la técnica del árbol de la vida que nos que estábamos volando en unión con el ministerio vital especializado de los merquisedes que se quedaron durante más de 150.000 años. O sea, ¿Uy? ¿Y dónde está ahora, eh? ¿Te acuerdas dónde está ahora? Van de ¿Sí? dónde estaba, dónde está? Bueno, van a ir a multifacético, ¿no? Porque porque andaba muy de montones de sitios. Aduante. Sí, el, el libro presenta que tenía 12, yo creo que una era en una montaña en la India. José captó que este servicio de Urania y sí, es es parte de los los consejeros, ¿no? Este ¿Sí? que quedaron después de después de de la cuarta revelación de Jesús, se estableció un cuerpo de consejeros donde creo que hasta está Juan el Bautista, algo así, ¿no? Imagínense, se parecía Imagínense el ese este gran concepto que desde entonces cuida de nuestro mundo, o sea, van así como otros muchos seres que han ayudado al crecimiento espiritual de de nuestro mundo, está ahí sigue cuidándonos, ya no aquí físicamente, desde otras esferas, desde otras distancias, pero sigue al pendiente. O sea, por eso por eso me gusta mucho la historia de Van. Este, hablábamos hace ratito 7 años que estuvieron a prueba las personalidades Pero una vez de que ya se, se se aísla el planeta y de que la rebelión este se se ataca como tal. Wow. Claro. claro. No, pero pero hay una cosa que yo quiero antes de terminar que ya nos vamos ya. Hay un eso un hecho que a mí me causa mucha curiosidad. ¿Por qué nunca le contestaron a Van cuando apeló a los altísimos de Denpia después de la resolución de Lucifer apoyando a Galegastria? ¿O sí hubo? Eso es sí. muy interesante. Sí. ¿Recuerdan qué pasó? ¿Qué pasó? Resulta sí. que acuérdense que él manda una apelación a Lucifer y Lucifer le contesta que él cabigase el jefe. Y entonces manda una nota a los sagísimos de Denta. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Qué pasó con eso? En realidad hubo un accidente aparente de comunicación interplanetaria porque resultó Eh, se se corta y a la hora de que Arce se quedó la energía a los transmisores de energía, o sea, se quedaron ahí bloqueados, pero dice Se les cayó el internet? Se sí, les cayó el internet eh, y ahí quedó. El email? Sí, el internet y es parece que no tenían un buen servidor, entonces ellos tenían ese buen gran problema de ahí, pero tiempo después, cuando ya uno de los seres intermedios que ya estaban además siempre fue del lado de van, eh lo descubrieron el mensaje, ¿no? Y entonces eso permitió que de alguna manera eh esa situación de van quedar clarísima, porque si no se resolvía eso, van iba a quedar en un estado legal no muy claro y sus registros jurídicos en Satania se iban a quedar sin decir, o sea, cuál fue el porque no te olvides una cosa, todo esto que estamos conociendo tiene una jerarquía muy muy dura administrativa. Si tú mandabas un documento, tenía que ser contestado, si no se contestaba era como que estuvieras en standby y eso era lo que se trataba de hacer, ¿no? Y eso fue lo que sucedió. Una una especie de ser intermedio hacker sí. saca ese registro y y y gracias a eso se supo exactamente cuál era la condición de de Vance, si no, igual a lo mejor estuviera quedó como un traidor, ¿no? Imagínensel exquisito. No. Pero bueno, a fortun siempre siempre al final aquellos que obran con bien, aquellos que son congruentes con lo que piensan, hacen y dicen, siempre al final sale algo. Sale alguien. a la ayuda pues de de tus actos y de tus hechos. Y bueno, este eh 15 cinc... ¿cuánto, ¿cuántos años mencionaron que, tuvieron, que tuvo que que estar en en resistencia este este sépitos aquellos que se le unieron, porque no solamente fueron ellos dos, fueron muchos seres también, me imagino que muchos seres humanos también que fueron fieles a a lo que a lo que Vania Marón este eh eh eh consiguieron rescatar de esas enseñanzas de la primera revelación. No todo se perdió, sí es cierto que fue una mayoría lo lo afectado, pero gracias a Bani y Madón hubo muchas cosas que se conservaron y y hasta ahora pues nuestra civilización tiene muchas ideas al respecto, creo que los mandamientos y muchas cosas de, vienen de ahí, ¿no? Sí. Eh, uh, pero hay hay hay algo que ahora sí creo que estamos ya en la parte totalmente final que los efectos del pecado nunca son puramente locales. Los sectores administrativos del universo, que era lo que estábamos hablando, son organismos. La condición de una personalidad, hasta cierto punto, debe ser compartido por todos. Por eso que cuando las consecuencias del pensar erróneo, la fechoría o los designios pecaminosos que, tienes, que tenemos o que podemos hacer aquí, un hito, que somos una unidad chiquitita, tiene efectos planetarios y cósmicos. Y ahí sí la transgresión es, es fatal, es fatal para el ámbito fí físico y físico. que implica una gravemente a la mente y ya te puedes imaginar la experiencia espiritual, ¿no? Exactamente, eso es una gran historia, es una gran enseñanza. Fíjense precisamente a lo que concluimos en el primer capítulo de esta trilogía de la rebelión de Lucifer y, y a lo que estamos llegando ahora, o sea, eh, eh mucho cuidado con esas esas ideas rebeldes con comprarle a cualquier hipteco que venga y nos nos nos nos ofrezca sueños y facilidades Ya hasta nosotros mismos sabemos que son irrealizables y y la verdad, Latinoamérica no se cansa de cometer los mismos errores cada 10, cada 20 años. Basta con eso, amigos. Seamos lúcidos, por favor. ¿Verdad? Eso se aplica a estos tiempos modernos. Cada quien, cada parte de Latinoamérica sabe muy bien a qué me refiero. Mis amigos, mis hermanos mexicanos saben muy bien a quién me estoy refiriendo. Pues basta de comprar espejitos, por favor, porque es muy fácil prometer. Es muy fácil decir, yo voy a hacer esto, tú nada más dime que soy Dios. No, amigos, vean en lo que acaban estos, estos eh, proyectos ilusorios, irrealizables. Entonces, vamos aprendiendo eso de la historia. El libro durante nos, nos da muy buenas pausas al respecto. Y bueno, vamos a comenzar ya lo que es la ronda de despedida y de conclusiones. Primero las damas, nuevamente, como siempre lo digo. Las damas, nuevamente, como siempre lo digo. Bueno, adelante, Maya. Okay, yo digo, yo en realidad esto de la rebelión de Lucifer, si bien es cierto que entorpeció el sistema local y sus mundos caídos, pero lo que más dolorosamente nos puede llevar a nosotros es que la la sededad del ego, el eh, azoberbia que te conlleva la vanidad, que te, realmente te oscurece, no te va a llevar absolutamente a nada, o sea, ya sea en ese mundo espiritual que es de otro lado y igual aquí por aquí eh nosotros tenemos que enfrentarnos siempre a las dificultades y no al facilismo, porque el facilismo o el esencialismo no de lleva a una cosa fácil, o sea, dice, mire siendo algo, una reflexión poderosos, teniendo soberanía, manejando un universo y encima de eso, ¿qué cosas querían más? Porque su rebelión, tú acuérdate el manifiesto fue leído la vez pasada, ¿qué cosa más qué más quería hacer que hijo este hijo creador o qué cosa quería? O sea, totalmente razonable. ¿no? Y la verdad un absurdo porque al final, con mucha paciencia, con mucho trabajo, iban a terminar teniendo esos cargos. O sea, qué locura, ¿no? Bueno, yo lo que quería decir era que eh todos estos problemas relacionados con la existencia humana en Urantia eh son imposibles de comprender. Si sí, no conocemos eh ciertas grandes épocas del pasado y en particular eh la rebelión, y las consecuencias de la rebelión. Gracias. Okay, sí. Floyd dice que se corté ya. Muy bien, muy no sé, bien. Eh hey, aquí estamos, aquí seguimos hubo un pequeño corte, amigos, pero bueno, esto es en vivo, ah, recuerden. Ah, estamos transmitiendo mensajeros durante esto es en vivo, hay cortecitos, etcétera. Y bueno, este, conclusión final, reflexión final, Cami. Bueno, mi conclusión final sería eh decirle a los radiooyentes que no caigan en su ego, que más bien se moderen en eso, que aprendan de de de este de esta apasionante historia real de la rebelión de Lucifer eh que que no no no no se dejen eh no se dejen engañar por personas o o o digamos políticos que les prometen un montón de cosas y a la larga y lo digo también por mi país, espero que mis compatriotas entiendan de quién estoy hablando porque no a veces ele elegimos la persona que nos ofrecen más cosas y que sea más bonita y más todo y después termina haciéndonos ver las consecuencias de de un voto o cualquier cosa. Entonces, esa sería como mi conclusión y y y y que hay gente que no se deja, o sea, que no se deja no se deja eh creer por esas personas, sino más bien sigue adelante. y siempre estén apegados al Padre Universal para que no caigan en esas en ese tipo de rebeldías. Muy bien, can, excelente reflexión. Así es, es es una gran enseñanza. Eh hace hace tiempo recibí un comentario en mi canal de YouTube que decía, bueno, ¿y de qué ha servido la rebelión de Lucifer? O sea, ¿para qué la dejaron crecer? ¿Para qué ocurrió? Para esto precisamente, amigos, para aprender. para aprender. Lamentablemente hay hay plan, bueno, lamentablemente para nosotros y afortunadamente para aquellos planetas que no sufrieron de la rebelión, también ellos aprenden de nosotros. Ah, mira este planeta, este planeta a lo que se atrevió, a lo que le derivó. Y miren cómo están saliendo adelante. Es una gran enseñanza cósmica a nivel sistema, a nivel de de constelación, a nivel de universo. Lamentablemente nos tocó hacerla de conejillos de India, ¿no? Pero ahí vamos, ahí vamos. Y también nos sirve a nosotros mismos para aprender. Y si de algo sirve la historia es precisamente para eso. Conclusiones finales, comentarios finales, Cristian. Sí, mi conclusión final es que debemos aprender de la terrible historia de la rebelión. Aprender a controlarnos nosotros mismos y analizar nuestros pensamientos para que el ego no nos domine. En especial, siempre debemos conocernos. estudiarnos, analizar cada sentimiento, cada cada emoción para que podamos tener el pleno control de nosotros mismos y la conquista. Porque si no podemos tener el podemos el del el control de nuestra propia personalidad, entonces terminamos siendo un autómata del ego que no piensa. Es una letra reflexión suya. Sí, sí. Excelente reflexión, muchísimas gracias. Ahí y por supuesto nuestro amigo Floyd Conclusiones finales, Floyd comentarios, ¿qué te pareció el programa? Eh, un momento, es que un momento, ya le. Adelante, adelante, Floyd está en la cabina de Radio Uranti. Recuerden, amigos, Mensajeros Uranti se transmite semanalmente todos los domingos alrededor de las 5 de la tarde de Costa Rica, México, 6 de la tarde de Colombia. Este es un programa hecho por estudiantes que damos nuestra opinión, como la tenemos, la ofrecemos y la damos. Amigo Floyd, ¿qué te pareció el programa? Conclusiones finales. Muy bueno, excelente, me gustan sus temas. Eh sí. haremos una tercera parte, a ver, no. Exactamente la próxima semana, amigos, sí. la tercera parte, el tercer capítulo de la rebelión de Lucifer, vamos a hablar de cómo afectó al plan de Adán y Eva lo que es la la tercera revelación y obviamente el final. El punto final de la rebelión es una es una historia fascinante, amigos. Por favor, no se lo pierdan. Si estás escuchando en diferido y ya está el capítulo subido en iVoox, e en YouTube, etcétera, te invitamos a seguirlo escuchando. La verdad es que va a ser muy interesante. Por lo pronto, nosotros pues nos estamos despidiendo, flood. Saluda a todos, este los invito a que escuchen Radio Urantia todos los domingos, 5 de la tarde hora Costa Rica, 6 de la tarde hora Colombia. Eh, quiero mandarle un saludo a todos mis hermanos y a los que demás está escuchando. Cita, Mairancita, Cristian, Mita, Jorge y a mí. Algo se ya está la próxima semana sí. Muy bien, Fly. Amigos, pues damos por concluido esta tercera esta segunda parte de la rebelión de Lucifer. Esto fue Mensajeros de Urantia. Muchísimas gracias por su atención. Seguimos con la programación habitual de Radio Urantia. Hasta luego, amigos. Esto fue mensajeros de Urania. Los invitamos a escucharnos en nuestra próxima emisión por Radio Urania. La luz de la revelación.